El martillo impacta la aguja La explosión de la pólvora Con fuerza enfu... Hola, buenas tardes a todos. Estamos arrancando con El Mirador, una joven misión sobre política e historia argentina. Nos tengo a mi izquierda a Nasa, o Lanasa como te va. ¿Qué tal, Nasa? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por suerte. La verdad que venimos a jugar un partidito. Sí, la verdad complicado, cansados los muchachos, pero bueno, presentes como siempre. Como siempre, ¿no? Pero bueno, Gastón no pudo venir, sabemos que está con un par de problemas personales que nos pidió un tiempo como para poder resolverlos. Y Nico se fue a otro partido a Rojitas y la verdad que no vino todavía, así que lo, lo estamos esperando porque dijo que iba a venir. Sí, de verdad, yo no puedo decir nada porque pe un faltazo el programa pasado, les pido disculpas, ahora estoy presente acá como siempre. Como siempre, no, no nasa. Y bueno... Estaría bueno arrancar con el primer bloque, que es el bloque de política. Ahí que nos retrasamos un poquito más con el tema de que fuimos a jugar un partido. Y bueno, nos, nos, nos demoramos con el tema de pagar la cancha, con el tema que nos agarró la lluvia también cuando veníamos caminando. Y bueno, arrancamos con el primer bloque, que es el bloque de política. Y nos gustaría tratar el tema de, de Moyano, ¿no? Que, que dijo que estamos acostumbrados de que nos acusen, ¿no? Diciendo que al gremio de camioneros siempre se los acusa de algo. Se los acusa de patoteros, se los acusa de parar y de querer boicotear. A este gobierno más qué opinas al respecto la verdad que moyano desde mi punto de vista es un impresentable eh, lo solemos decir en este programa no lo solemos re recalcar constantemente moyano es una persona que tuvo muchas ambiciones que, que estuvo con este gobierno solo por interés y cuando vio que, que sus ambiciones de poder llegar a más no no no se pueden ir de andar entonces dio un, un giro de 180 grados y ahora se puso en contra dividió a la misma cgt Y, y él pensó que tenía la mayoría, pero no, no tiene la mayoría, tiene la minoría, y esto se vio también en el en el paro nacional que hizo Moyano con con Micheli y que le fue muy mal, ¿no? Tal cual, la verdad que estaba muy muy solo, tuvieron que recurrir a los partidos de izquierda, al Partido Obrero, que la verdad que es el Partido Obrero, pero no tiene ni un trabajador, pero bueno, deja mucho que decir. Y además una cosa que llamó mucho la atención, por ejemplo, a mí que dijo que eh, iba a denunciar a, a Tomás, el ministro de Trabajo, por no cumplir sus deberes de funcionario público. Así que la verdad que me parece que deja mucho que, que desear, ¿no? Moyano como, como figura política, ¿no? Sabiendo que ayer estaba con el gobierno, hoy en día está en contra. Y me parece que, que como dicen muchos, ¿no? Fue el gran ogro que, que creó este gobierno y que después se, se dio vuelta como una media y, y hoy en día está peleando por una candidatura, por una candidatura a presidente, porque sabemos que sacó un nuevo partido político, que es el partido por, por la cultura, por el trabajo por la educación, que es un partido copiado en sí, porque sabemos que existe otro otro partido anteriormente, pero bueno, la verdad que en Moyano es así, ¿no? Y hoy en día se junta con, con gente de la oposición que antes la denigraba totalmente. Se sacó una foto con Macri, está todo el tiempo con eh, los demás sindicalistas, ¿no? Que antes estaban en contra, que se, se verdullaban literalmente, que se tiraban palazos y hoy ya están todos juntos sentados en una mesa y unidos en la CGT a Sopar. Ahora, Nahue, vamos a analizar un poco no la, la esfera política y, y con la mano en el corazón, vamos a decir... Moyano con su nuevo partido, ¿no? ¿Puede llegar a algo? Y mira desde mi punto de vista yo creo que no Yo creo que la sociedad está está Concientizada y educada y sabe Lo que es Moyano realmente, sabe que es una persona Que, que, que lo que busca es Llegar, lo que busca es Eh, querer tener el poder porque es muy ambicioso Se jacta de ser humilde Y de querer pasar desapercibido Pero sabemos que es una persona mafiosa Es una persona patotera Y que además lo que busca es Paralizar hoy en día el país Y generar una conflictividad social ¿Vos, Nasa, no sé qué al respecto? Le, la verdad que yo no le ¿Qué pasa? puedes crear un nuevo partido político? ¿Podés tener un apoyo? por Tiene un apoyo pero no, no es tan fuerte como para poder ser presidente, o sea, aspira demasiado Moyano, y le fue muy mal realizando esta medida, no de como dije anteriormente, de darse vuelta a 180 grados. Porque, ¿qué pasa? Si vemos, no nosotros mencionábamos cuáles serían ¿no? los posibles postulantes a la candidatura de presidente en el año 2015, Sabemos que, que el candidato oficial, ya sea Cristina, si, si se puede realizar la reforma de la Constitución o si no, cualquier candidato, cualquier candidato que presente Frente para la Victoria va a sumar mucho más votos que él. Hasta Macri te podría decir que, que puede sumar mucho más votos que él. Y, y lo vimos, ¿te acordás cuando apenas se pelearon eh, Cristina con Moyano? Vimos una reunión entre Macri y, y Moyano. El mismo hijo de Moyano ya dijo, no piensen en esta candidatura, no piensen eh, en esta coalición porque no se va a poder dar, porque es algo... Que si ellos mismos ya saben, hasta hasta Macri, hasta el hijo de Moyano saben que que hacer un partido político, que hacer una coalición entre ellos dos, eh, es algo que es como el agua y el aceite. son eh, no se pueden juntar. No, Moyano supuestamente es nacional y popular, ¿no? O sea, ahora es un poco disidente, pero es nacional y popular supuestamente. En teoría. En teoría, sí. Y el pro, el amarillito, el patito de, de Macri, eh, es bien neoliberal, ¿no? Neoliberal, perdón. Entonces son son dos personas que no, no, no tienen punto de encuentro. El único punto de encuentro que tiene es el odio hacia la presidenta y está este modelo. No, tal Cuba la dio totalmente, ¿no? Y, y este lunes el gobierno, a través del ministro Tomada, acusó ¿no? a Moyano de tener como objetivo encubierto a afectar la, la norma de distribución de alimentos. ¿Por qué? Porque lo que se quiere generar es un desabastecimiento por el tema de ahora que se dio el tema del congelamiento de los precios. Desde el primero de febrero hasta el primero de abril son 60 días donde la gente va a poder ir a comprar y las ofertas se van a seguir manteniendo, y la gente que se queja de la inflación, porque la, la inflación es real, hay un 25% de inflación, pero bueno, en este momento va a poder a comprar con las ofertas, y eh, lo bueno de esto es que, que además el impuesto a la ganancia se aumentó, o sea que menos gente está entrando eh, en lo que sería el mínimo no imponible, que se le va eh, a quitar, ¿no? Y algo que me gustaría remarcar, ¿por qué se da este bloqueo a eh, la cadena de supermercados, ¿no? Maxi consumo Se da porque lo que se quiere es que los trabajadores entren en el gremio de camioneros y no en el gremio de comercio. O sea, que esto es una pelea sindical, quiere entrar más gente en su gremio, ¿no? ¿Qué pasa? Tenemos que ser realistas. Moyano tiene 700.000 socios, socios, adherentes, no sé, cómo como, como... Como lo queremos llamar, sí. Claro, compañeros, por decir, ¿no? Y maneja 14 ramas dentro que son los recolectores los camioneros, bueno los basureros entre entre tantas ramas pero pero qué pasa qué hace moyano moyano para tenemos 32 cadenas de maxi eh, consumo en todo el país para 30 o sea que solamente dejó dos o sea que quiere buscar un desabastecimiento y crear una conflictividad social esto ya lo vimos en años anteriores y, y como nosotros mencionamos Se puede, o sea, el cuando vos perteneces a un gremio es obligado, uno puede elegir al, al, al gremio que, que querés. Entonces, ¿qué pasa? Si Moyano realiza esta medida y lo llega a hacer, obligadamente esos trabajadores van a pertenecer al gremio de los camioneros y van a ser unos supuestos nuevos soldados de Moyano, por más que ellos mismos no quieran, porque es, es una obligación pertenecer al gremio. O sea, si vos sos camionero, pertenecés al gremio ese, no puedes elegir al gremio, puedes elegir al sindicato, pero no al gremio. Tal cual, totalmente. Ya que hablamos de, del sindicalismo y del gremialismo, no podemos meter el tema del caso Mariano Ferreira, no que piden la prisión perpetua para José Pedraza. ¿no? ¿Qué pasó? Recordemos en el caso de Mariano Ferreira, en octubre del 2010, ¿qué pasa? Hay una protesta por una parte de los terciarizados de la Unión Ferroviaria. ¿Qué pasa? Se, se juntan gente, militantes, obreros del, del Partido Obrero, y lo que realizan es como una especie de protesta para que, pasen a planta permanente y dejen de estar eh, terciarizados. ¿no? ¿Qué pasa? Una patota sindical liderada por José Pedraza ¿no? y el gallego Fernández manda a reprimir a estos eh, obreros, podríamos decir, militantes del Partido Obrero, que estaban pidiendo por la no terciar terciarización o los contratos basuras, porque lo que se quiere es que los trabajadores entren en, pla en planta permanente y no haya contratos basuras, contratos en negro, Entonces, ¿qué pasó? Mandaron a distintos eh, distintos lacras, podríamos decir, porque son gente de la barra brava, ¿no? Y eh, previeron un plan criminal. Y en ese plan criminal ¿qué hicieron? Dispararon en contra de estos militantes del Partido Obrero en donde eh, ahí es donde fallece Marino Ferreira. ¿Qué pasó acá? Acá hubo un homicidio. Entonces, ¿qué se pide? ¿Qué se pide? Se pide la cadena perpetua para José Peraza para 6 para seis personas del sindicato de la unión ferroviaria y siete eh, oficiales de la policía federal esto la verdad que llama mucho la atención porque además tenemos que eh, saber una cosa el código penal en su artículo 6 fija el tema de el abandono de personas seguido de muerte y esto eh, fija una condena que no es una condena muy muy bueno no, no es tan severa pero prevé la pena entre 5 y 15 años de prisión cuando el delito de abandono de tal cual. O sea, cuando he visto el abandono de persona estuviera seguido de muerte. Entonces, acá hay que ser muy eh, severo y muy estricto. Acá se mató un militante, se mató un pibe, se mató un pibe como puede matar a mí, como me puede matar a nadie, como me, matar a, nadie, como me matar a tu hermano, a tu hijo. O sea, este acto es repudiable. Podemos coincidir con el Partido Obrero o no, pero tenemos que repudiar. Porque la patrulla sindical no puede seguir actuando con libertad y así, tan, tan libremente tan, como no sé, al Capone, podríamos decir. Y es complicado, porque aparte nosotros lo que podemos ver es que, como decimos, las patotas las patotas sindicales eh, son personas jodidas. Lo vimos en los saqueos, que, que se corrió ¿no? el, el rumor de que de que fue un robo organizado de Moyano. Y, y es algo que ocurre. Vos, vos, vos, o sea, si empezás a ver eh, todos los gremios y todos los, los sindicatos que, que hay, ves el de Barrio Nuevo, que es complicado porque tiene a la, a la barra de chaca ahí de la mano, y ves el de Moyano, los camiones de Moyano, ¿no? Y vos decías, a ver, para, vamos a ver una movilización o, o ahora que, que, que empezaron ahí a manifestarse en el consumo Los pies parados son 40 gordo pelado y todo con palos. Y sí, también hay que ver, que eso no se ve en la tele, pero sabemos que está... Entonces, están enfierrados, están enfierrados. O sea, eso no se ve pero sabemos que están ¿eh? Entonces vos, ¿y cómo te podés eh, revelar a eso? ¿Cómo puedes estar en contra? Si vos pertenecés al gremio de camioneros Por más que no quieras pertenecer al gremio de camioneros de Moyano ¿Cómo, cómo puedes zafar de eso? no Y, y como mencionabas vos en a, ahora eh, La justicia tenemos un poco para achacarle Porque un par de fallos fueron buenos Y los últimos fallos la verdad que son vergonzosos Como el caso de Marita Verón que, que es algo repudiable y que lo repudió toda la toda la sociedad argentina, repudió ese, eh, ese caso de Marita Verón. Y, y son cosas que no pueden pasar. Y, y tiene que haber un cambio ¿no? en, la, en, en el Poder Judicial. Desde mi punto de vista, hay, hay cosas que hay que cambiar en el Poder Judicial. Tal cual, totalmente. Y ahora, pasando al tema, ¿qué pasó con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? No? Con el tema de la intención de que no quisieron frenar las obras. Sabemos que hay una cautelar que se presentó un amparo donde se dijo que se tiene que frenar con las obras, pero ¿qué pasa? Dicen que Macri sigue actuando... Igual, de todas maneras. O sea, que acá no se está respetando lo que es el Poder Judicial. Eh, me parece que acá el PRO, eh, la gestión Macri, no está eh, respetando a uno de los tres poderes que hay en, no, en nuestro país. ¿Qué opinas, Nasa? A, a ver, es que, para pará, no a mencionar a la gente, no capaz que no saben, la causa por la cautelar. ¿Por qué quieren frenar...? Eh... Por el tema de que se están talando los los árboles. Y acá eh, me gustaría mencionar algo. ¿Qué pasa con Greenpeace que no aparece? Porque acá se están... O sea, sabemos que los son... Patrimonio de la humanidad, porque eso es un patrimonio. Sabemos que eh, uno cuando va a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ve eh, esos boulevards llenos de árboles y, y es vista es el panorama de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, porque aparte son árboles, o sea, eh, Macri con este mensaje no de la bicisenda, de, de dar préstamos para para que te puedas comprar tu bicicleta, para no contaminar. Eh, sí, te trae al, al Rabí Shankar a meditar, todo, y después te corta todos los árboles de la 9 de julio, con, con lo importante que sabemos que es esto. Y, y Greenpeace, sabes por qué no aparece en agua Porque Greenpeace es totalmente eh, antinacional y popular, aunque no lo creas, porque vos entras al Facebook eh, oficial, ¿no?, de Greenpeace, y lo que tienen en su portada es una foto de Abel Medina, de Abel Medina, pero, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, te pone el riachuelo y te dice supuestamente cuándo van a limpiar el riachuelo. Y le echa la culpa a este gobierno del riachuelo, ¿no? Cuando sabemos que hay medidas para limpiar el riachuelo, pero no es algo que se hace de la noche a la mañana. No, la verdad que está igual, está igual. Entonces, eh, con, con, con, sabemos lo necesarios que son los árboles para las personas, ¿no? En el futuro lo necesarios que van a ser. Y nosotros talamos todos los árboles a la 9 de julio solo para poner un metrobús. Innecesario en mi punto de vista porque puede ayudar a las personas a, a ir un poco más rápido, pero la circulación de los automóviles, que sabemos que la, la mayor cantidad de personas eh, que vienen no de todas partes, porque, o sea, no importa donde viva, vas a tener que pasar por la 9 de julio porque cuando bajás la autopista tienes que trabajar en, en el microcentro. entonces Además no va a agilizar el tránsito porque para mí lo que agiliza el tránsito hoy en día es el subte, pero ¿qué pasa del subte? Primero, que más creo que va a, a alargar el tema de las redes. no Creo dos kilómetros solamente de eh, subto, o sea... ¿Cuánto eran? ¿10 por año, no había claro, dicho? Claro, 10 por año, o sea, deja mucho que desear, y además me parece que lo único que no va a colapsar el tema del tránsito son los subte porque van por debajo, entonces, creando un metrobús, se va a generar un colapso, y además, yo no sé cómo va el tema de los choques, porque vos fíjate cuando agarra un tren a un auto, lo hace pomada, vos imagínate que lo agarra un metrobús, ¿qué pasó no, lo mismo. Y sí, muy bien lo dijo Aníbal Fernández, que dijo, los países más avanzados del mundo, los países de primer mundo, Eh Utilizan el transporte subterráneo O sea, el subte Y nosotros no, lo hacemos por arriba con un metrobús Es algo vergonzoso <risa> Pero es algo vergonzoso en serio Porque puede haber, puede haber dado el metrobús anterior Que, eh, que hizo Macri a, Algunos beneficios Pero igual, porque vos estás sacando carriles a la 9 de julio Con lo importante que es Estás talando todos los árboles con lo importante que es Y ahora me acordé de algo que había dicho eh, Macri, no me acuerdo bien en, qué, en Me parece que fue en la radio Que que estaban hablando no de de la tala de árboles, de a ver si estaba bien, así si está mal, le preguntaron a Macri. Y Macri dice, no, pero ¿sabés cuál es el problema? Que cuando Cristina inauguró Tecnópolis, eh, talaron no sé cuánto, 20 hectáreas, 80 hectáreas, me acuerdo, 80, 80 hectáreas de, de árboles, ¿no? Y, y dice, sí, porque lo leí en internet. Y dice, viste, y yo también lo vi en internet, en un, en un Facebook lo vi, o sea, ¿cómo...? ¿Dónde ves la fuente verídica y factible de de que se talaron 80 hectáreas? Solo por una fotito que vio en el Facebook. No hay una fuente certera, no no no, no se puede eh, creer en una fuente de internet manera porque estamos en internet, puedo escribir yo, puede escribir cualquiera en internet y no puede ser que cualquier persona, un funcionario público, crea en lo que se, en lo que se dice en internet, porque damos que todo no es verídico. No, y ahora hablando de teníamos que hacer mención al tema de que el pro defiende su proyecto para cambiar el fútbol para todos. O sea, eh, y acá es una cosa que yo tengo una crítica sin haberme intrometido en el tema sin haber indagado ¿no? sin haber profundizado el tema que yo me da que quería un fútbol para pocos, pero no, lo que quiere Macri es que el fútbol para todos no se financie con plata del Estado, sino buscar propaganda eh, privada, por ejemplo NASA que tiene su proyecto con los vinilos bueno, que agarre y que, y que le pague a Fútbol para Todos, y que le haga propaganda, ¿no? Bueno, eso es lo que quiere buscar Macri. Desde mi punto de vista, hoy en día, cuando estaba indagando, estaba leyendo, no me parece tan mal, porque Macri lo que dice es, bueno, distribuyamos esa plata para qué? Para la escuela, para la educación, por ejemplo, para la salud, para eh, crear planes de vivienda. Me parece que es una medida innovadora y que está buena, que de todas maneras, quizás como yo, no, yo no comparto nada con el PRO, pero me parece que esta iniciativa es bastante eh, coherente, eh, y sabiendo que viene la parte de Macri. Sí, o sea, lo ves yo lo veo como, o sea, si vos lo tirás así, eh lo tirás en la mesa sin indagar, sin saber quién es Macri o si bueno, una persona de Argentina dice que, que no que el fútbol no se tiene que financiar completamente del Estado, sino que lo tienen que poner eh, grupos inversores, vamos a decir, personas con plata, empresarios, empresas para poder publicitar y así eh, el el fútbol se pagaría, ¿no? Por, por gente privada. Lo ves así, está bien. Después ves que lo dice Macri, en ¿no? una persona totalmente neoliberal, que que hace medidas, como por ejemplo, sacó a todos los comerciantes de Constitución para darle la financiación a a a unos restobares, ¿no? Internacionales franceses. Sí, sí. Dice. Y, y también este acuerdo no de Fivertel y, y, y Cablevisión con con un hotel, que directamente en ese hotel tenés que tomar ese servicio, si no, no vas a tener servicio de internet y, cable, y, y de cable. Entonces, ves estas medidas que vos decís, es verdad, lo que quiere hacer Macri, desde mi punto de vista, eh, que está encubierto es, dice, fútbol, que lo ve prácticamente todo el país, podemos decirlo, todo el país es futbolero, eh, es de la nación. Y, y cuando hay un cuando están los relatores, los relatores son oficialistas, dice, eh, la publicidad es uno de los pocos medios que tiene el gobierno para publicitar las cosas buenas que hace, porque no aparece en ningún lado y eh, todo, todo todas las medidas no las fábricas que se reabrieron eso no aparecen más que dice bueno a mí no me conviene eso entonces yo puedo traigo personas empresarios que paguen y lo único que va a en el fútbol es propaganda propaganda propaganda propaganda propaganda entonces el gobierno no se va a hablar del gobierno no van a decir oh mira el gobierno me ayudó a tener esto no Personas con plata mayor, vamos a decir, desde mi punto de vista. Tal cual, pero lo, lo bueno acá es que la transmisión se va a seguir manteniendo gratuita y que todos van a poder eh, ver esto. Me parece que igual, de todas maneras, es una, es una buena iniciativa, sabiendo que viene de Macri, que yo la verdad que a Macri no le creo nada, Pero me parece que quizá es vergonzoso ver a veces todo el tiempo propagando oficialista en, en medio de los partidos, porque me parece que hay gente que, que como puede estar a favor, está en contra. Hay gente que... Yo no creo que haya gente neutral. Yo creo que hay gente que es que es analfabeta política. ¿no? Porque la, la gente que, es, que te dice que no, yo soy un partidario porque no sabe nada de política no conoce la historia, y tampoco le interesa. No, pero a veces te dicen, no, yo no, no, no me meto en política, no me la política, pues se quejan de algo. Entonces cuando tú te, te estás quejando de algo, ahí estás tomando postura. Tal cual. Entonces, bueno, no, no hay persona sea partidaria, política, siempre tenés una inclinación, capaz que no militás, pero una inclinación siempre la vas a tener. Tal cual, siempre por un partido ¿no? Y ahora hablando, bueno recién mencionamos a los opositores eh, ¿viste el tema del acuerdo con Irán? NASA que dicen que, que los diputados no no no van a dar quórum porque porque dice que la gente de la UCR la gente de la coalición cívica, la gente de, de Libres del Sur eh, del, del partido de Pino, del partido de Biner se van a unir todos y no van a querer dar quórum, o sea, tienen que pasar por la Cámara Baja dicen sí, sí. que no van a dar quórum para que el memorando no eh, Pase porque dicen que va en contra De, eh, de la verdad Y en contra del esclarecimiento de, Del tema AMIA ¿Vos qué opinas al respecto? de mi punto es al revés Va a favor del esclarecimiento de AMIA Pero pero vemos que por lo menos Algo positivo que le encuentro a la, a la oposición Es que por lo menos se juntaron para algo decir, una pequeña coalición para algo ¿Por qué? ¿Qué pasa? Eh, Esa oposición, o sea, se tiene que oponer algo No se está oponiendo nada La oposición directamente no, no está y, y desde mi punto de vista está mal que se pongan en contra porque es una medida favorable es una medida que, que se puede esclarecer el caso aia de, de lo que se habló se habló demasiado no se había hablado en, en ese momento de que de que los grupos terroristas ya empezaron a operar acá en argentina ese miedo viste ya desde mi punto de vista no es tan así hay que es algo más más fino no no, no, no es tan no es tan obvio pero bueno a, algo que rescato lo importante es eh, esta conjunción esta coalición de de la oposición que por lo menos se, pu se pudieron juntar para algo de mala manera, pero bueno, se juntaron para algo. Tal cual, para algo por lo menos, para algo malo, para algo bueno, pero bueno. Empezó un poco que para algo malo, pero después que se juntan para hacer algo coherente realmente. Son las 19.03. Luigi, vamos con un temita musical, por favor.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 de luz Al sal de mi cariño, quiero, quiero que me hagas toquillas Siempre sonido sobre mi dame que es grande mi confusión Continuamos con El Mirador, una joven emisión sobre política en la historia argentina Son las 19.11, continuamos con el segundo bloque, que es el bloque de economía, ¿no? La verdad que el primer tema que nos gustaría entrar a la mesa es el tema de, de Cavandie, ¿no? Que denunció Macri a Moyano no por entorpecer el acuerdo de precios. Como dijimos anteriormente, una, hay un acuerdo de precios, hay un congelamiento, mejor dicho, que va el primero de febrero hasta el primero de abril. Son 60 días que los precios no se pueden tocar y eh, hay un montón de cadenas de, eh, de, de mercados, supermercados, que se han adherido a esto. ¿Y qué pasa? Eh, tanto macri como ya no quiero romper con esta acuerdo ¿no? en general como dice recién o hace un ratito el tema de la conflictividad social na comienza al respecto eh, la medida la mencionábamos ¿no? en programas anteriores eh, y tuvimos 22 do, do, eh, puntos de vista eh, el primero era que es una medida buena porque obviamente el congelamiento de precios es algo bueno porque no te sube el precio y hay que ver qué pasa como ahora se dice no el el día 61 que ¿Qué pasaría el día de en abril qué pasa cuando se termina este congelamiento de precios vuela la inflación dicen que, que va a subir a algún, alrededor de un 6% la inflación no yo no sé la verdad es que eso hay que verlo eh, pero macri máximo ya no tiene esa visión como dije antes que, que quieren el conflicto constante porque ¿qué? No, no te sirve eh, no te sirve un, un, un pueblo conforme no te va a servir un pueblo conforme porque si el pueblo está conforme va a el mismo modelo y proyecto nacional y popular. Pero no, si vos estás un, un conflicto constante, ¿por qué eh, realizó el paro? ¿Por qué Macri también incentivó eh, al 8N? Porque quieren conflicto constante, porque no no, no le sirve eh, que el pueblo esté feliz. Que el, que el pueblo festeje no la adquisición de derechos. no Siempre tiene esa pérdida de beneficios, eh, lo que se quejan constantemente tal cual, no, además, ayer con Macri desde mi punto de vista, desde mi lógica óptica es una traición, ¿no?, a los trabajadores por parte eh, de Moyano, no, además Moyano no sé, para mí se encuentra como como encandilado, ¿no?, por el tema de las aspiraciones políticas, como digamos recién que parece que quiere ser presidente por su partido, el partido de la cultura, de la educación y, y, y del trabajo. Ahora es que Moyano está irreconocible, ¿no? Parece un perro de departamento Y cuando sale a la calle se choca con, con todo lo que se cruza a Producto de la desesperación <risa> Pero aparte, eh, como dijiste bien ¿no? Porque ahí me parece que viste en la tecla eh, Los mismos eh, Soldados, no los mismos eh, Adherentes a Moyano ¿no? Los que lo siguen constantemente, esos camioneros Que están en todas las marchas que hace Moyano Antes criticaban también a Macri Ese modelo de Macri y ¿Qué pasa? ¿Ellos también cambiaron totalmente De, de manera de ver o se ensieguecieron? Ante ese líder que tiene que es Moyano. que Lo, lo que dice Moyano es lo que, lo, lo que van a hacer. Porque es, es un giro totalmente a eh, abrusco. Imaginémonos ¿no? que, que ahora Cristina empiece a sacar medidas totalmente neoliberales. Eh, imag, Imaginémonos ¿no? que cierre Tecnópolis o, o que empieza a cobrar entrada en Tecnópolis. Que, que el fútbol para todos ahora sea privado. ¿Qué vamos a pensar nosotros? ¿Pasó algo raro? O sea... Eh, no es la persona que yo voté, no es la persona que yo sigo, y que quiero apoyar. Entonces, no entiendo cómo los mismos camioneros no se dan cuenta de que de que ahora están a favor de lo que antes estaban en contra, ellos mismos no se dan cuenta. Tal cual. Y ahora estaría bueno tocar el tema del del del, del tema del dólar, ¿no? Del dólar negro, del dólar oficial, ¿no? Que, que la verdad que repuntó fuerte, ¿no? Lo que es el dólar negro, el dólar blue más conocido, ¿no? Y el oficial subió medio centavo, ¿no? muy importante el tema de que, bueno, la divisa estadounidense trepó 11 centavos a 7,81 en el mercado ilegal. O sea, el dólar blue 7,81. La verdad que es un precio bastante elevado y el oficial medio centavos a terminar en eh, 5,025, ¿no? Eh, la verdad que es una cosa que se debería eh, mejorar y que este gobierno debería tratar, ¿no? Por parte de lo que sería el Ministerio de Economía, ¿no? Porque... No estaba bueno que haya un mercado ilegal, un mercado paralelo de dólares, ¿no? Aunque sabemos que la verdad es que es una moneda extranjera y que no debería ser una moneda de hábito corriente, ¿no? Debería ser una moneda de, de uso, en todo caso, cuando uno se va de vacaciones, si quiere. Porque si no, puede, puede pagar con tarjeta de crédito. Y hoy en día, la mayoría de los ciudadanos tiene acceso a una tarjeta de crédito entonces por ejemplo un avisa una, una moneda express que donde me puede utilizarla en cualquier parte del mundo no sé uno me parece a mí no me puede unidad decir de que de que el dólar de que el dólar blue de que no se puede comprar si sí, está ahí no se puede comprar pero tenemos que ser sinceros de que estamos en Argentina y está bueno especificar la economía y como dijo Cristina no mandó a especificar las las cuentas bancarias de todos sus funcionarios Bueno, buenocion no quiso porque dice que su plata la hizo anteriormente Pero bueno, sabemos que Sioli no es un no es un hombre del campo popular, no es un hombre de eh, fiel a, a este modelo guerrilleroista, sabemos que eh, está con también con Dios y con el diablo, está bien con Moyano, está bien con Clarín y está bien con Cristina en teoría, porque todos lo conocemos a, a Sioli y sabemos que Sioli va a ser un, una media más que se va a dar vuelta como por ejemplo Masa, que la verdad que, fue, que es un excelente intendente allá en en Tigre, pero qué bueno Por don tema, me parece que aquí controla el tema del dólar, el dólar negro y el dólar oficial. Nada comienza al respecto. Eh, la, la medida del del cepo al dólar eh ti, tiene su, su sus precios contra, como le dijimos. Eh, sus su quisieron también frenar la suba del dólar oficial, porque el dólar oficial también estaba subiendo y esto no sirve que suba el dólar oficial. Lo frenaron, eh, como dijiste muy bien, hubo una, una, una suba muy muy pequeña en el dólar oficial. Pero ¿qué pasa? El dólar el dólar blue o el dólar el dólar negro, ¿no? Se hizo muy famoso, muy popular y hasta los mismos canales, los mismos noticieros, eh, se, se habla mucho de esto, ¿no? Porque, y, y es algo que no se debería hacer, porque si se hace, se incentiva a caer en este dólar blue. ¿Por qué pasa? Si, si, en, si en un noticiero te dicen, bueno, eh, el dólar nacional está a cuatro tantos, y el dólar blue está así siete pico. Una persona que tiene dólares y necesita plata, ¿a dónde va a ir? Obviamente al mercado negro, y, y no es bueno incentivar este mercado negro. Eh... Pero no, es, es algo muy difícil. porque qué? pasa? Nosotros queremos, eh, por, con esta medida que mencionamos, que es el CEPA al dólar, queremos que especificar la economía argentina. De a poquito se está haciendo. Solo se da dólares si te vas a fuera del país. ¿Por qué? Porque las necesitas. Si querés eh, a, a realizar una transferencia acá dentro del país, se tiene que realizar en pesos. Bueno, por ejemplo, se realiza en Brasil, que tiene una de las mejores economías eh, en desarrollo. Tal cual. Nasa acá en el minuto 1 titularon una noticia al respecto de la economía. ¿Te gustaría leerla? Sí, dice: Arcor lanza el Bonobón en Brasil y le declara oficialmente la guerra al Garoto. Uh -huh. eh, seguimos. Eh, las dos megaempresas compitieron por un negocio de cara al 2015 que moverá 500 millones. La verdad que es muy interesante esto, ¿no? La verdad que, bueno, que en Brasil se consume no más que nada lo que es el lo que es el Garoto, ¿no? Y que Brasil dicen que es el principal consumidor de chocolate de todo lo que sería Latinoamérica, es el, creo que es el sexto, si mal no recuerdo, consumidor mundial de chocolate y por eso que Bonobón quiere ir a Brasil para poder eh, mejorar sus ventas, dice que quiere aumentar alrededor del 15%, sabiendo que en Argentina tiene un 45% de ventas. Sabemos que es muy rico el Bonobón y la verdad que uno <risa> queda muy muy elegante y fino, romántico, regalándose luego a su novia, ¿no? Sí, obviamente, y también que te lo regales, ¿no? Hace poco recién un regalo... Comí todo y me, <ríe> me rompí la panza. Bueno, eh, pero ¿qué pasa? Ahora, hay que hacer una pregunta. A ver, Nahue, eh, y, y le preguntamos a la gente que nos está escuchando desde su punto de vista si esto es bueno o malo. ¿Qué piensan de que las multinacionales, las empresas grandes, se inserten en los países a vender sus productos? Y también una pregunta más de la patria chica, ¿no? Del municipio. ¿Qué piensan de que, por ejemplo, McDonald's, eh, imaginémonos eh, que venga Burger King, que venga... Eh, ¿cómo llaman los que vinieron eh, a ah, Starbucks, Starbucks que venga? El, más, el de ¿no? Los sandwich, el de los sándwiches. Ah, ¿qué están ahí en la en la UAL, sí, no? Sí, es la Huay, no me acuerdo de los sándwiches. Luigi, tirame tirame una eh, No, Luigi va a anticapitalista, me <risa> que... bueno, no me acuerdo de Sabu, Sabu está, no me acuerdo. ¿Qué piensan de esto? Porque para nosotros sabemos que acá en Merasati ya, ya había, ¿no? Eh, lugares donde se podía comer, por ejemplo, Pancho 10, ¿no? Eh, efectísima. Efectísima. Había, y había varios, ¿qué piensan de esta inserción ¿no? de, de las grandes compañías en, en lugares pequeños y en países subdesarrollados? Y acá me parece que hay que tomarlo desde dos eh, espectros, ¿no? un espectro de decir, quiero fomentar lo que es el trabajo, por eso que traigo eh, una empresa, una multinacional extranjera ¿no? y la eh, instalo en mi país y eh, genero lo que son fuentes de empleo. Y después tenemos otro punto de vista, quizá un poco más nacional y popular, de decir, bueno, estas multinaciones vienen acá a explotar al obrero argentino y por dos monedas te trabajan más que quizá un obrero profesionalizado, ¿no? Un, un obrero quizá educado, ¿no? Pero hay que analizarlo de estos dos espectros, ¿no? Y, y está bueno decir, eh, muchas veces las multinacionales, ¿qué hacen? Eh, se ubican en países tercermundistas, ¿no? Porque eh, la mano de obra es mucho más barata que, en eh, por ejemplo, un país primer mundista. Por ejemplo, que no va a ser la misma mano de obra eh, evaluada o tasada a la de África que la de Estados Unidos. Me parece que eh, tenemos que ser realistas de esto. Se está explotando. Por ejemplo, es como en Argentina se da mucho lo que son los talleres textiles, o sea, los talleres de costura. Donde el boliviano o el paraguayo que viene a, viene a Argentina a poder estudiar, a poder trabajar, ¿qué pasa? El argentino vivo, esa viveza criolla, que la utilizan solamente para para ventajear a los demás, los los explotan literalmente. Sí, ahora quisiera mencionar algo que ocurrió años atrás, en el año 2010, más específicamente, con, con el mundial de Sudáfrica. no eh, Sudáfrica era un país que no, no tenía mucho antes del mundial, ¿no? no tenía mucho esa pasión futbolera, tampoco tenía muchos estadios, tenía lindos estadios, pero eran pocos. Entonces, para un mundial no no, no era suficiente. ¿Qué pasa cuando se designa Sudáfrica como sede del próximo mundial? Todos eh, las multinacionales van ahí, invierten plata y empiezan a hacer los nuevos estadios y empiezan a poner su, sus mejores marcas ahí. Y trabajaban las personas, los obreros, la mano de obra, era por centavos la hora. En eso o sea, hasta ellos mismos, me acuerdo que, que había salido que hubo una huelga general, que, que se dieron cuenta que o sea, lo estaban siendo explotados por centavos la hora, no que es trabajar por centavos la hora, o sea, es algo eh, inexplicable, pero pero en esos países se vive por eso. Tal cual. NASA, acá hay otra noticia que, que la verdad que estaría bueno que la que la menciones, ¿no? ¿Tenés más? Sí, Luz gana un millón de euros si quiere despedir 3.500 empleados. Si a tener ganancias millonarias en 2012, la línea aérea alemana quiere aumentar un 50% sus beneficios. Me parece a mí que no se deberían despedir 3500 empleados, me parece que si hay si se quiere mejorar, ¿no? Eh, estaría bueno que haya una inversión por parte de empresarios privados, pero no se deben jugar con la necesidad de los empleados, porque porque vos tenés 3500 familias que van a quedar en la calle y por más que vos les des lo que sería, no sé, eh, un despido eh, donde vos le pagues eh, por un año trabajado, un mes, ¿no? Pero no te sirve. No te sirve, porque la verdad que, que vos lo que querés es trabajar, lo que vos querés tener una, una obra social, estar en blanco, y el día de mañana tener una jubilación estable para vivir con tu familia. Entonces me parece que acá eh, se está dando algo que, que no está bueno, ¿no? El tema es que, que hayan despidos para mejorar una línea de, eh, bueno, ahora de una línea aérea alemania a, alemana, ¿no? que dice que quiero aumentar, ¿no? El 50% sus beneficios. Me parece que no va de la mano el tema de la mejora con el despido. Me parece que van de, de manos distintas. Me parece que hay que traer inversores privados acá a la Argentina o a la empresa alemana para que puedan invertir ahí y que estas 3500 familias Eh, sigan recibiendo Su salario digno Sí, porque aparte O sea, pongamos a Que son 3.500 familias Que por más que les paguen Un año entero Por más que les paguen Dos años enteros De indemnización Lo que vos quieras eh, A la larga Se quedan sin trabajo Porque hay personas Que trabajan Que ya tienen eh, Muchos años En esa empresa Personas de 45 años, personas de 50 años, ¿qué trabajo van a conseguir después de que, el, de que los echen? Cuando vos ya tenés, sabemos que cuando tenés experiencia en un trabajo sí y, y, y siguen pasando los años, tu mismo sueldo sube porque vos ya pertenecías a ese, a, a ese, a ese trabajo, a esa empresa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos empezás a, a despedir gente porque te resulta innecesario, ya sea porque ese trabajo lo puede realizar otras personas por menos plata, ya sea porque los puedes reemplazar por tecnología, ya sea porque directamente no te sirve, no sé, el departamento de tal cosa que decís, bueno, todas estas personas no me sirvieron, pero los puede, puedes redistribuir los mismos empleados y puedes encima obtener mayores ganancias. Porque la gente tiene que ver eso, también tiene que que buscarle, ¿no?, la rosca a esto, tal cual. Y ahora también había otra noticia que la, la he leído eh, en internet también el tema de que, de que habían incautado mil celulares valuados en 450 millones de pesos, ¿no? Y acá se da lo que es un fraude Eh, marcario desde 2010 ¿qué pasaba? traían tecnología MP3, MP4, celulares notebook, netbook, cámaras fotográficas, de todo traían ¿de dónde? de Ciudad del Este, evadían impuestos ¿qué pasó? la AFIP lo incautó eh, me parece que hay que eh, combatir lo que es eh, el, el tema este de, del fraude marcario ¿no? el tema del contrabando eh, en Argentina porque es un es una problemática que, que, que azota a nuestro país eh, directa e indirectamente, porque ¿qué pasa? Eh, la misma sociedad busca precio ¿Y qué pasa? Vos no vas a ir a comprar, por ejemplo, a Fravegas y sabés que vos vas a la aduana y tenés un despachante de aduana que se agarró cinco cámaras de fotos y en vez de vendértela, no sé, a 2.000 pesos, te la vende a 500. Okay. Ahí tenés una, una diferencia. ¿Y qué pasa? El Estado pierde ahí. ¿Por qué el Estado tiene que perder? Este tema del fraude eh, marcario, hay que, hay que combatirlo. ¿Por qué? Porque no, no debe existir nunca... El contrabando. Sí, algo que hay que poner hincapié y, y, y las personas y los gendarmes tienen que poner mayor esfuerzo, todo el esfuerzo que tiene eh, desde mi punto de vista, ¿no? Eh, no, no quiero ser, decir que totalmente tienen que poner eso. Pero, ¿qué pasa? El tema de las rutas, el tema de la triple frontera. Vos estás acá, te querés comprar un celular de última generación, eh, 3G, que tenga internet, que tenga esto, esto. bueno, sí, bueno, me voy a comprar un celular. Vas a Frave, Garbarino, a cualquiera de... De esos lugares, lo ves, está caro. Un amigo dice, che, mira la otra vez viajé, viste a Misiones, pasé ahí y me compré en Paraguay un celular mucho más barato. La persona dice, bueno, dale, cuando vayas, entonces van todos para ahí y, y traen mercadería impresionante porque venden también. Es algo que no se debe hacer, van a la triple frontera, compran, entran todo el país de una manera ilegal, porque eso tenés que pagar por eso. Pero no, lo meten en y te y pas, te pasan todos los los controles. Y además dicen que arreglan con la misma aduana, yo, yo con una experiencia personal propia, que yo cuando fui a visitar las cataratas eh, fuimos con un tour, con, con mi mamá mi hermana y mi madrina, fuimos a, a Ciudad del Este para conocer solamente, fuimos a conocer y cuando pasamos el tema de la frontera para volver a Argentina el, el, el que manejaba el micro eh, sale y nos dice, bueno chicos, tienen que pagar, en ese momento eran 100 pesos, por cabeza Para que, En ese momento, porque 100 pesos valía, 100 pesos, <risa> para que no te revisen. Y nosotros no, no hemos comprado nada, porque no o sea no, no fuimos con la de comprar solamente para recorrer. ¿sí? ¿Pagaste o no? No, nosotros no pagamos, pero los que no, no pagaron nosotros tuvimos que pagar los demás. Pero ¿qué pasa? Los demás sí traían. Hasta los mismos choferes traían cosas para revender en la Argentina. ¿Sí? Entonces acá se ve lo que es esta corrupción, este fraude, que hay que combatirlo. Me parece a mí que, que es un punto de inflexión donde quizás los gendarmemen eh, muchas veces son reivindicados pero hay que hay que poner un punto un punto una cruz un punto negro a estos gendarmearme que no están controlando las fronteras porque eh, sabemos que hay narcotráfico sabemos que hay contrabando y esto hay que hay que modificarlo y me gustaría gan a NASA tirar a la mesa una cifra del desempleo acá en Argentina, Dale. ¿no? Y después podemos hablar de, del tema de, de Brasil, ¿no? Eh, el desempleo eh, del 6,9 el último, o sea, el desempleo es del 6,9 en el último trimestre de 2012. Eh, la verdad que es una cifra importante, ¿no nasa? Sí, sí. Eh, quisiera también una comparación, ¿no? para para que, que se note más, pero vos se, se nota, porque vos hacés la comparación de que este modelo este proyecto nacional y popular tomó las riendas del país. Vos voy a el 2001 con el gobierno de la Alianza, devastado. La gente no tenía para comer, la gente salía a las calles a protestar porque no, no, no tenía trabajo, no tenía nada. Entonces, ¿qué pasa? Lo que realizaron fue, de a poquito, fue la redistribución de las riquezas. Le empezaron a sacar los beneficios a, a los más acaudalados, a las personas que tenían más dinero. Empezaron a redistribuir con las personas que tenían menos dinero. Entonces... Hubo como un equilibrio, ¿no? Hubo como un equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé si no sé si puedo eh, explicar a la gente una, una foto, ¿no? Graficarles esto. Hay tres personas de diferentes tamaños, ¿no? Entonces, nosotros vemos que la persona de, de, de menor tamaño sería la, la gente baja, la gente de menor recursos. Entonces, hay tres banquitos. Y dice, bueno, la redistribución es darle un banquito a cada uno. Pero no. ¿Qué pasa? Quedan los tres banquitos. Hay una manera desigual, porque si tanto subes un banco que si le das al más pobre dos bancos, al del medio un banco y al y al más alto ningún banco, quedan los tres a la misma altura. Entonces hay una equidad en la misma sociedad, no hay una eh, o sea, no hay, no hay una discriminación. La gente tendrían todos por igual. No, no habría esa brecha extrema entre ricos y pobres. A ver, nave, tenemos un comentario de Fe de Campos dice, "Los ministerios de comercio no desconocen estos negocios." y las grandes empresas como frávega etcétera usan métodos contrabandistas también. La verdad que, bueno, mandamos un saludo a Fede, la verdad que excelente el comentario de fe y me gustó mucho tu reflexión, Nasa, la verdad que excelente reflexión. Gracias, güey. No, ¿eh? Y bueno, la verdad que se nos fue este bloque, son las 19.31, eh, vamos con un tema, por favor, Luigi. Saben, quisiera darles la dirección donde se arreglan estandartes. Saben, quiero decirles sus principios son para comer al bistec. Dicen que operarán en la cuando en realidad el la en la de sompet saben quisiera dar-les la dirección donde se sacan las caretas Saben, quiero decirles Sus pensamientos solo llevan a la nada Dicen que operarán En la regla del mundo Cuando en realidad Nos pasan luego Dicen que la ressió del monda que no se olvidan, verás, siempre serán unas rapas. Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad la prensa nunca será otra cosa que mala. 1936, continuamos con El Mirador Una joven visión sobre política en Australia Argentina Nasa, ¿te gustaría recordarle nuestro Facebook a la gente? Dale, nuestro Facebook El Mirador Espacio Programa, a los que quieran escucharnos y, y nos pueden escuchar también en www.radiocontodo.blogspot.com.ar Acá tenemos un comentario de Federico Campos, ¿te gustaría mencionarlo Nasa? si sí, Federico Campos nos pone Chicos, no podemos reconocernos como tercer mundistas Eso es lo que pretenden eh, los poderes concentrados, su desarrollo a esa costa de nuestro subdesarrollo Pero tenemos que saber que vivimos en un mundo muy globalizado, en un mundo que se maneja por el capital y nosotros tenemos que, que reconocernos como, como un país subdesarrollado, como un país terramundista. Sabemos que tenemos eh, mucha riqueza en Argentina, pero que no se sabe explotar desde mi punto de vista y me parece que por eso deberíamos reconocernos como un país de tercer mundita porque no somos Estados Unidos, no somos Alemania, no somos Suiza, no somos China y no somos ni Brasil, que que, es, que pertenece al BRIC que eh, que es una eh, economía bastante desarrollada donde realmente se pudo com combatir el tema de la inflación y la vez pasada, hablando con, con mi viejo el tema de, de lo que fue la inflación él me contaba que, que en Brasil para combatir la inflación que era del 5% anual, se eliminó lo que era el IVA de los productos alimenticios. Esto es algo muy, pero muy bueno. Porque quizá uno dice, es loco de pensarlo, pero eh, ese IVA que te lo quitaban por el lado de los productos alimenticios, ¿se lo cobraban a quiénes? A las grandes empresas, a las grandes empresas multinacionales, por otro lado. Pero me parece algo muy... Muy muy bueno muy destacable de Brasil, de, de Dilma, esa política económica, que hizo que, que sea hoy en día una potencia de la región. Y desde mi punto de vista, mal que mal, somos un país trasmundista, estamos en el culo del mundo y nos podemos desprender. Sí, o sea, somos un país en desarrollo que tiene políticas muy buenas y que está cambiando a poco. Y esto lo podemos ver reflejado en la crisis económica que sufrió el mundo y prácticamente no se sintió acá en Argentina. Lo, lo, lo sintió la Unión Europea Lo sintió Estados Unidos, no lo sintió Argentina Porque tiene una buena política de restribución No es, no es que Enfoca todos su, todos sus riquezas en un lugar Entonces cuando ese lugar estalla Cuando ese lugar eh, cae Toda la, la economía del mundo cae Como como es Estados Unidos con Wall Street Que prácticamente que los bancos de Wall Street ¿no? Cuando cayó Lehman Brothers, que fue impresionante fue, Primero cayó Lehman Brothers y después fue un efecto Dominó que empezaron a caer Todos todo, todo los, los, los bancos del mundo Entonces ¿qué pasó? Cayó la economía mundial y Argentina se sostuvo. Lo que me gusta de Argentina es que con medidas como, por ejemplo, la pacificación, eh, medidas como, por ejemplo, incentivar la industria nacional, eh, incentivar a que los ingenieros, incentivar a que haya más ingenieros, o a sea, que los ingenieros cuando se gradúen no se vayan, eh, que, se, que se creen lo, los médicos, ¿no? Eh, porque, porque vemos que la verdad que es algo doloroso que pase, por ejemplo, nosotros vemos, no sé, en Estados Unidos... Se descubre la vacuna contra algo. Fue un médico argentino. Y vos decís qué lástima porque se tuvo que ir, ¿entendés? Porque no se pudo caer acá, o sea, esas son pequeñas cosas que si se se pueden acomodar, si se pueden mejorar, va a hacer que Argentina deje de ser un país en subdesarrollo, que sea un país en, o sea, que vaya en, en cuesta arriba, que ya se, se pueda posicionar porque ahora es verdad, no podemos competir con Estados Unidos, poder competir con Alemania que tiene una de las mejores economías del mundo porque ya están sólidos, que tienen las mejores empresas, nosotros estamos de abajo. Obviamente, como nosotros decimos, un producto nacional no es igual que un producto importado, pero es algo sociológico, es algo de la, de la misma sociedad, que si la sociedad entiende que lo nacional también es bueno, eh, se va mejorando de a poco. Ahora ahora doy doy un ejemplo, loco, en esto de un agua, que como siempre me tirás el chivito, con, con lo que yo realizo este, con, con, con el tema de los vinilos. Nosotros tenemos un producto que se llama Papel Posicionador, que el importado viene de Brasil, Y te sale 360 pesos, 380 pesos. Y entonces es algo caro, ¿entendés? Para el negocio. Y conseguimos un producto nacional que sale a 160 pesos. O sea, es, es una ganancia impresionante. Una comparación. Y, y la verdad que no es el mismo producto. Pero a poco se va mejorando. Y si y si la gente empieza a, a caer en el producto nacional. Empieza a mejorar, empieza a comprar el producto nacional. Esto va mejorando. Y, y va a empezar a competir con las grandes empresas mundiales. Tal cual, la verdad que ha diró totalmente hay que fomentar lo que es la industria nacional, eh, sea buena, sea mala, sea de media, me parece que hay que hay que fomentarla y que no hay que dejarla de lado porque si nosotros mismos como ciudadanos argentinos compramos nuestra propia industria las vamos a sacar adelante, las vamos a, a sacar eh, a flote. La verdad que le mandamos un saludo a Meli Lunardi, que nos está escuchando, y a Nahuel Tacarello, que también nos está escuchando, que nos mandan eh, un, un saludo. Y nos gustaría, ¿no, Nasa? ¿Qué te parece si arrancamos con el tercer bloque? Es el bloque de sociedad. Sí, que... Mira, dale, dale, dale. ¿Viste el tema lo que pasó con el intento de asalto ¿no? en la casa del ministro de seguridad bonaerense? Dos, dos boludos, la verdad que <ríe> <ríe> creo que es el único calificativo que le quedan a, a esos dos individuos. La verdad que sí, ¿no? Quisieron entrar ¿no? en la casa, de, de, de encima ministro de seguridad, ¿entendés? En Citibel, ¿no fue? En city Citibel, o sea, me parece que acá se deja mucho mucho que decían, ¿no? Y además dijo muy, muy clarito, el, yo soy un ciudadano común y corriente, yo voy al almacén, yo voy al supermercado, o sea, porque se habla de que había querido hacer como una especie de vendetta, porque dice que él removió varias cúpulas sí. de las comisarías. Pero dice dice que en realidad fue, fue un intento basado Como me lo pueden robar a mí, como te lo pueden robar a vos Como le lo pueden robar a Luigi A ver, no, no sé si me dejás, eh, porque la verdad que me, me interioricé bastante del tema Estuve leyendo y estuve viendo va varios programas Y más o menos le cuento a la gente, a ver si no lo sabe Cómo fue el hecho, ¿no? El Vivi city Citibel, una zona eh, Que está un poco alejada, ¿no? Y que la gente generalmente, a esa hora, pues fue la madrugada Fue las 6 de la mañana eh, La gente camina por la calle, ¿por qué? Porque las veredas son eh, veredas pequeñas, ¿no? A veces hay lugares que no tienen veredas o que hay Ramón, entonces la gente eh, suele caminar al, al, en la calle. A mí me pasó cuando yo me levantaba en la madrugada, cuando íbamos para el colegio. No levantábamos, no no caminábamos por la vereda porque también es peligroso caminar por la vereda. Entonces la, el seguridad vio que escuchó que había pasos, ¿no? por la vereda y lo sorprendió porque dijo, "La pucha, es raro que la gente camine por acá encima a la mañana." ¿Qué pasó? Iban los dos delincuentes al voleo, tres. Eh, perdón, tres delincuentes al voleo y dijeron, "Bueno, vamos a ver que salimos." Tenían armas. Encaminando vieron la casa Estaba entreabierta, vieron luces, habrán pensado, no sé, la persona habrá salido. Dijeron, hacemos una entradera rápida, sacamos la plata y nos vamos. Entraron con un seguridad de aproximadamente 2 metros, atlético, armado. Y apenas lo vieron, salieron corriendo. O sea, salen corriendo y encima no le sale nada. Se les cae el arma y se les cae el celular personal de la persona. O sea, lo peor que te puede pasar es que se te caiga tu celular. Encima no es un celular robado, es el tuyo y está tu nombre. Y después hubo un par de disparos Que por suerte no dieron el blanco de ninguno Pero ya está, o sea, ya son delincuentes Que la red se puede, se puede encontrar fácilmente Porque ya tenés el celular de uno Y ahí es fácil, investigás y ya encontrás uno Y empiezan a caer como como fichas de dominó Tal cual, como vos dijiste, NASA, cabe el término Boludo para esto o sea, ¿Cómo se te iba a caer la vaina una pistola? Calibre 45, ¿no? Y un revólver 9 milímetros y, y bueno, y el teléfono, la verdad que cabe cabe El teléfono es lo peor, o sea, o sea... Si hay que tenés que salvar y que no se te caiga <risa> bien, Luis Jair, si que no se te puede caer el celular. No, no, y también lo que me gustaría destacar acá es el tema que se trató de un hecho no eh, alboleo, ¿no? Y el tema de que, bueno, la verdad que el, el, el custodio, ¿no?, de, de este ministro de seguridad guanerense, Casal, la verdad que, bueno pudo actuar de manera eficaz no espero que la policía en general actúe de manera eficaz con el resto de la sociedad y no solamente con un eh, ministro de seguridad no porque eso también es algo que tenemos que repudiar no porque la policía no defiende a todos losiones a los todos a todos losioneses por igual no me parece que acá hay cosas que hay que, que hay que criticar y que hay que repudiar y nasa ¿Qué es lo que pasó también? Yo me río, pero no, no, hay, que, no hay que reírse Tío, Disculpas, pero eh, el flaco de Que atropelló, mató y manejó Con con el cuerpo, 18 kilómetros No, eso la verdad que nosotros Lo, lo, lo, lo escuché la mañana y dije No, no lo entendía, Yo, dije que habrá sido 18 metros, no, 18 kilómetros Y hay que mencionarle una noticia último momento, Nahue, eh, a la gente eh, Le mencionamos, ¿no? Que que el individuo Que, que estaba al mando es el hijo de Aliberty Eh, excelente, periodista. excelente periodista, excelente persona eh, La verdad que es una lástima Hay que ver bien el fondo de, de la cuestión Yo no no, no me interesé Y aparte la gente tampoco sabe No sabemos si estaba ebrio No sabemos si estaba drogado No sabemos si fue una distracción Pero por más que sea una distracción Es inentendible que haya arrastrado cuerpo 18 metros O sea, en el perdón, 18 kilómetros en el capó del auto Y, y el que le avisó terminó siendo el del peaje Acá me acabo de enterar de que dicen que el conductor estaba en estado de ebriedad ¿no? Y una cosa me gustaría destacar eh, el tema de que cuando llega al peaje de Pablo Nogués sí. eh, Ahí es cuando la chica que le, va, que le va a cobrar el tema del peaje <risa> le dice eh, Disculpe señor, tiene, tiene, un, tiene un cuerpo en el, el capó no es La verdad es dice que dice que el conductor que estaba en estado de viola le dice Y que tengo que pagar por dos le dice, ¿no? <risa> La verdad que el chamón estaba bastante ebrio, pero también hay que mencionar, ¿no?, que estaba que la persona entró Nada, <risa> no, pero... la persona entró a la Panamericana con una bicicleta, o sea, sabemos que no puedes andar en ruta con bicicleta, o sea, sabemos que no puedes andar en autopista y se mete en la Panamericana con una bicicleta. Pero es inentendible, por más que estés ebrio, por más que estés drogado, ¿cómo arrastrarse el cuerpo en el capot 18 kilómetros? km? O sea, es inentendible. ¿En qué cabeza entra? ya o sea, aparte, yo también pongo a pensar. Estaba bien enganchado. <risa> Son mal, no pasa nada, no. No tenemos que no ser mal. ¿no? O sea, porque te puede pasar algo que estás viendo en bicicleta, ¿eh? ¿entendés? Tenemos que ser acá, ¿eh? tenemos que repudiar este, este hecho, porque la verdad que es un hecho que es negativo. Y la verdad que fue, es el hijo de Ariberti, un excelente periodista. que pasa si está tintado de la risa? No sé. ¡Pues <risa> guau! No sea mal, Pero bueno, hay que repudiar este hecho porque la verdad que es una falta de respeto al ciudadano. Pero también tenemos que recordar, como decía Nasa, es un, es un ciudadano que no conocía las reglas o si las conocía, eh, prefirió no cumplirlas porque bueno puedes manejar una bicicleta por eh, una ruta, por una autopista y menos por la Panamericana que es una de las avenidas más transitadas. más transitadas. Y aparte no es que el auto pasa a 40 kilómetros por hora. Los autos vuelan en, en, en, en la autopista en la Panamericana. Es algo que te cruzas con una bici, aparte una bici no no era una bici deportiva. Capaz que no lleva ni ni la luz el, el, el famoso gato no, el, que nos mueve en atrás. El, el atrás, ¿viste? Claro. Pero, yo, yo no sé, la verdad que... ¿Andaba con casco? No, andaba con casco. ¿Viste la bicicleta, no, güey? No, no, no la vi, que, yo, que era una playera Era una playera ah. Raqueteada del 95 más o menos ah. eso, o sea, Fue jugado la Por eso te digo, no era una una bici Mountain bike, claro. viste, preparada Una bici de rumbo no Podés llegar a andar con eso, aunque no deberías claro, no, Era una no. bici improvisada para, para esa superficie No, tal cual me gustaría vez también, Nasa, el tema de los docentes, que la verdad es que no hubo acuerdo con el tema de las paritarias, ¿no? Y que dijo que, el, el criminalista dijo que es casi seguro que vayamos al paro, ¿no? Sabemos que se firmó una paritaria del 22% de aumento y eh, los mismos docentes bonaerenses no están de acuerdo con eh, con esto. Nasa, ¿qué opinas del Rafa? No, la verdad yo estoy en total desacuerdo con los docentes porque parece que lo hacen a propósito cuando llega el momento de, de que empiece el ciclo lectivo nuevamente... Empiezan ya con los paros, yo, yo te ya recuerdo la, la camp en las carpas, yo no me olvido más, eso. los maestros ahí todos acampando, eh, o sea, es algo que no entiendo, son maestros, o sea, tienen que educar a los chicos, educar al futuro, a, a, a los líderes del futuro, y lo que hacen es... Eh, se, se ponen, pervertirlos. Sí, o sea, se ponen de paro, aparte adelantaron las clases, porque las clases no tendrían que ser en febrero, ¿verdad? las adelantaron para no perder tiempo, y ahora qué pasa, no, los docentes no queremos trabajar, después los paros que va a haber en, en la mitad, es impresionante, yo me acuerdo que cuando era chico, eh, los primeros años fui a un, a un colegio público, y, y fui ¿A, cuál, NASA? A, a, la, a la 13, un colegio muy conocido, ah, si sí, la verdad que es muy lindo también, tengo muy buenos recuerdos, pero llegó un momento de que en un mes habré tenido, no sé, 10 días de clase. Y vos, vos siendo chico lo festejás encima. ¿eh? Claro, los chicos sí, uh, viste, aparte te dicen, "Paro, paro, parece sí, listo, listo, listo, listo." Yo así, "Bra, o sea, no no tuve un día de clase, no aprendí nada." Y después en el futuro llegás a la universidad, y te das cuenta que estás a un nivel inferior a los demás. Notamos igual en la facultad gente inferior, Nuestro gente medio que no, suena más, si gente inferior, sí. gente con inferioridad de conocimientos, ¿no? Eh, y, y se nota, ¿no? Por ejemplo, gente que va a la facultad y estudia de memoria, entonces me parece Esto que ya no, eso es inentendible o se copia en la facultad, eso ya o sea, claro. lo que lo ves y te da una gana de pararte y decir, dale suelo contra la pared, porque ¿para qué vas a una facultad? ¿Para qué pagas una facultad? A, para... mí, a mí me da gana que se muera ya, ¿por <risa> Pero vos qué es así, porque vos no... estás yendo la facultad y te estás copiando, ¿qué necesitas? ¿Sí y para vos, vos tenés que ser un buen profesional el día de mañana, no sé sea, ¿qué tenés que copiarte? Es una medida a corto plazo, no, no sirve para nada. Por eso, porque aparte, o sea, en nuestra carrera, en nuestra carrera que estamos siguiendo, que es abogacía, ¿no, Nahue? Sí. Estamos yendo a una facultad privada, entonces vos decís, bueno, estás pagando para copiarte o, o las personas que no estudian nada, como decía muy bien el profesor, gracias por pagarme el sueldo, decía, tal cual a los chicos. Y vos dices, bueno, un saludo para el profesor Losino Ara. Losino, lo sí, la verdad es que Losino lo tiró, esperemos que nos estén escuchando y le agradecemos porque siempre participan en el programa. Eh, pero sí, bueno, a lo sumo nuestra carrera es como que no sé, hasta te la perdono. Imaginemos un médico. Imaginemos que la persona que te opere del corazón se haya copiado en todos los finales. La, la hayas zafado de alguna manera Dicen que por ejemplo en Loma de Zamora Los finales se rinden de grupo O sea que vos podés no estudiar y tu grupo sí, saldría todo no, o, sea. o sea un médico que no, que no sepa que te tendría que poner anestesia por ejemplo. Sí, no, y, no sé. o por ejemplo O que te pongo una anestesia que te produzca una alergia Y que te mueras, ¿entendés? Pues acá es donde se ve, y vos decís, loco ¿Para qué vas a la facultad? Si después te vas a copiando y no vas a terminar estudiando, porque el estudio es para vos, no es para otro Sí, pero aparte se, se nota, ese cambio, de siglo, eh, ese cambio de ciclo se nota bastante. A mí me pasó y, y lo noté bastante, porque cuando vas al colegio, a lo sumo las querés zafar las pruebas, ¿no? así bueno, vos estudiás la noche anterior y decís, bueno, la zafo la prueba. Y te decían, che, mirá que en la facultad se tenés que empezar a estudiar una semana antes. Digo, sí, no, no te lo crees no crees creés. Zafás las primeras pruebas, capaz del primer año, las primeras materias son materias menos cargadas. Y bueno, las zafás con la noche anterior con los apuntes de, de, de la clase, sí es bueno, la zafaste. Pero llega un punto de que, que hasta ya en punto de vista, yo me preocupaba, hasta que yo decía, bueno, lo sumo, no me presento en este parcial para porque quería una buena nota, quería que no, no, no la quería zafar y después me mataste estudiando toda la noche, entonces ibas bien, ¿viste? Pero eh, se nota ese cambio Hay personas que no los noté, yo por ejemplo en mi curso hay varias personas que todavía no se nota ese cambio como decimos, ¿no? se copian, estudian de memoria se, se graban, no, la, la genial que la contábamos se, se graban se graban hablando en la casa se ponen los auriculares y después cuando están en la prueba se le sale el auricular y se escuchan, o sea, el profesor le, la dejó pasar deja mucho que decima. la dejó pasar, porque si la agarraba la verdad que esa mina se... Y yo creo que es un mal profesor también Es un mal profesor porque aparte él dice de la mitad hacia atrás, ¿viste? Te lo decía cual, sí, No demos sí. nombre porque ahí ya, ya lo quemamos Pero es un profesor de la mitad hacia atrás Que, que dijo, yo hacía las mismas cosas, ¿viste? Y, y yo no tengo un buen recuerdo de él porque, Yo tampoco Porque la verdad que que sus pruebas eran raras Tal cual Era un profesor que, que no te explicaba nada Porque aparte ese contraste de profesores Que yo no, no lo entiendo eh, Supuestamente los profesores se conocen, ¿no? Los profesores eh, tienen que ser una misma línea porque es, deberían ser en la misma línea, pero si un profesor te decía, yo me acuerdo de que un profesor de derecho romano se llamaba Luis Serrano, la verdad un genio, el eh, Aresco pues me enseñó muchas cosas, te decía, yo no quiero que me pongas más de lo que te pido. Si yo te pido esto, si si que una palabra, vos pones más de lo que te pido y te desapruebo, te decía. Si yo te pregunto, ¿de qué color es esa pared? Vos si blanca. No le digas, no esa pared, está media rayaditas, es blanca y le empezás a aplicar. Le sacaba al profesor eso. Entonces, tuve varios profesores que me dijeron eso. Y después te, me encontré con este, el último que mencionamos, que no, no te explicaba nada. Entonces, después aparecieron notas raras en, la, en los chicos. Y empezamos a preguntar, ¿qué pasó? Y dice no, porque ustedes no se explayaron bien. Entonces vos decís, si un profesor me dice que me tengo que esplayar el otro te dice que, que no te tenés que explayar porque te desaprueban. Entonces vos vos estás en una encrucijada, que decís, ¿qué hago? Igual Nasa, yo había tenido una crítica desde mundo de vista. Además también, Nasa, me parece que tanto vos como yo, en todos los parques nos explayábamos. O sea, eh, yo yo recuerdo, en esos parciales, donde te juro que me, me dolía el codo de tanto sí, escribir. Sí, no, pero aparte igual escribimos. Nos con NASA y, y no paramos de escribir y nos quedamos hasta lo último. Y encima entonces... nos sentábamos adelante para que no molesten, ¿viste? Claro, todas las cruzadas atrás y nos adelante como para si no nos copiamos. ¿Por la verdad? Sí, porque aparte nosotros le contamos a la gente y nos sentamos en los últimos dos lugares. O sea, el más recóndido lugar <risa> oscuro, ¿no? De la claro. facultad. Nosotros nos sentamos ahí ya los profesores no te miran, viste, o ese decís una palabra ya te tienen como mal Y cuando vas al parcial los vayan adelante, viste, porque es la verdad, porque aparte me parece más cómodo Pero hay parciales que vos sí bueno, estudias bastante, ¿no? Y yo a veces lo que quiero es, eh, me gusta a mí, le, le comento a la gente, es hacer un análisis y una relación de, de, de cosas Que eso me lo enseñó el profesor Colombo, la verdad que le agradezco Un saludo para Colombo, que nos está, Colombo, si me está me me eh, Le agradezco porque la verdad que es algo que, es un método que me... me me lo enseñó él y, y medio que a la fuerza ¿no? de, de tanto estudio, que a mí me parecía muy complicado, es la relación constante de temas. Vos empezás temas que ni, nunca se te hubiese ocurrido relacionar. Entonces vos empezás a poner todos los conocimientos, eh, ya de cultura de cultura general que tenés, y empezás en la relación. Entonces tu prueba termina siendo inmensa, termina siendo uno de los últimos, después te dicen, eh, escribiste un montón, ¿viste? Pero si sí, es, es, es algo que... Y después y ves la nota y decís, pará, te sacás un 6... Te sacás un 8 y vas al profesor ¿Y qué faltó? Y te dice que te faltó algo Que la verdad que era inútil, y servible Lo que faltó, pero él le da importancia Algo específico, una palabra Pero no te dice que vos tenés que De qué manera tenés que hacer los parciales Creo que una buena medida en Awe Que tenemos que hacer, agarramos al profesor Antes de un parcial, le preguntamos, ¿cómo querés que te lo escriba? ¿De qué manera querés que me explaye? Y listo tal cual Hacemos un cursito para, sí, no, para hacer un parcial porque... Cómo lo quieren hacer? porque la verdad que hay muchos profesores Que, que son así, ¿no? Y, y es verdad, ¿no? nosotros escribíamos un montón, escribíamos todo lo que teníamos en todas las fotocopias Y todos los apuntes que tomamos de clase, todo lo escribíamos, ¿entendés? Entonces acá es donde se donde se ven los pingos, porque en la cancha se ven los pingos, sí, en los parciales, obvio. en los finales Pero bueno, hay veces no te pone más de 7, más de un 8, que eso no está bueno Porque si uno si uno estudia, está bueno que que, que reciban la nota que que merece, ¿no? Sí, era ¿no? como nos pasó en un, en un parcial de introducción al pensamiento científico complicado, de inductivismo, de todo eso que, que te dije antes del parcial. No nos no, no salía nada nosotros. Habíamos no. estudiado, no teníamos nada, y le dije es el momento, la verdad, la prueba. Ahí se ven los jugadores, ¿no? Y la verdad bueno. que aprobamos con buenas notas, eh, gracias a Dios, pero bueno, eh, a fuerza de estudio. Siempre, siempre estudiando, nada ¿no? O sea, eso hay que, hay que contarle a la gente porque somos somos alumnos estudiosos porque nos gusta superarnos, ¿no? Nos gusta profundizar eh, E indagar, ¿no? Y, y bueno, ahora yo quiero hacer un, un cierre con el tema de los docentes. Me parece que los docentes les, eh, de la provincia de Buenos Aires le, le están faltando respeto a los alumnos porque siempre cuando va a comenzar un ciclo lectivo no eh, hacen un paro, toman una medida de esta. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? ¿Por qué no lo realizan antes? Los docentes no cobran mal. Yo veo, recibo de sueldos de docentes conocidos míos que tienden... Un recibo de 17.000 pesos, ¿entendés? Y son gente que, que elaboran hasta las 5 de la tarde, ¿entendés? Y vos y muchas veces vos sabés que siendo docente, si querés renegas y si no querés no renegas. Si querés explicás y si no querés no explicás. Eso es así. Si vos querés, aprobas a todos y si no, no aprobas a nadie. Pero están vos. O sea, me parece que los está muy bien pagos. Un docente tiene un 0 kilómetro, un docente se va de vacaciones, tiene su casa. Entonces, tenemos que ser realistas de esto, no podemos hacernos los los que no sabemos nada. Porque uno ve, uno pasa por un colegio, a todo un colegio del Estado, la directora tiene un auto, tiene un cero kilómetro, los profesores también tienen un cero los que no tiene es porque ahora ni viajan en colectivo, porque también es un medio de transporte, quemar, mal uno dice, sí, por una inflación, con la sube se puede se puede viajar y se puede manejar tranquilamente. Ahora me gustaría mencionar el tema de la tragedia de once, que es de, de los delitos, ¿no? ¿Por qué serán juzgados, no? Que la verdad que es un tema muy... pero muy... Importante, ¿no? Porque tenemos que, que hacer mención, ¿no? De que hubo 51 muertos y 700 heridos. Entonces, acá cabe una condena, que es una condena que eh, puede ir para TVA, ¿no? Que dicen que puede sufrir una presión de 2 a 6 años el que cometiera fraude en perjuicio de alguna administración pública. ¿Por qué? Porque dice que TVA no había realizado el tema de los controles y la mantención correspondiente. La plata bajó de nación, ese subsidio bajó, pero ¿qué pasó? Nadie realizó esta inversión, o sea, ¿qué a dónde fue, no? Hay que ver a dónde fue, tal cual como como decís vos, NASA. Pero pero bueno, acá eh, se debe se deben juzgar, eh, me parece que acá no no hubo un error, acá hubo fue como una especie de estrategia premeditada esto. Una consecuencia. Una consecuencia, pero ¿por qué? Porque acá tenemos que que ver también el porqué de, de cada cosa, yo recuerdo que cuando Pino Solana hacía un, un documental de que se quemaban los trenes, una semana, dos semanas antes se quemaban los trenes sí, aparte lo, lo que pasa es, chocó un tren documental, sí, al otro día todos los noticieros con los trenes, y te dice que anda mal esto, que anda mal otro que la gente anda como ganado ¿por qué no sacás ese informe antes? ¿no? ¿Por qué no concientizas a la gente antes? ¿Por qué no concientizas a la gente de que cuando viene lleno no te tenés que subir arriba del tren, no te tenés que poner en el estribo, no tenés que poner en la parte de atrás? En el parachoque del tren se ponen, se suben. Y, y encima también hay que concienciar a los choferes que no pueden salir así. Si vos ves personas arriba del techo, si ves personas en, en, colgadas en los estribos, no tenés que salir del tren, no tiene que salir el tren tal cual. Nasa, me gustaría hacer mención porque estamos a 20 de febrero y la pregunta que que todos se hacen es el va, ¿por qué se festeja qué? el bicentenario de la Batalla de Salda? no? Y la verdad que está bueno, está bueno recordar esto porque hubo un proyecto de ley que fue presentado en noviembre de el diputado del Frente para la Victoria Cocinar que la verdad que es muy es muy importante el tema de, de rediscutir y de comprender la historia. ¿Qué pasó en la Batalla de Salda? En la batalla de salta se enfrentaron dos tropas. Esto fue por el tema de la guerra por la independencia argentina. La tropa argentina y la tropa realista. Cuando hablamos de tropa realista hablamos de la tropa española, literalmente, ¿no? Y eh, la tropa argentina estaba liderada, ¿por quién? Por Manuel Belgrano, ¿no? Eh, es un ícono de la historia argentina, Manuel Belgrano. Y acá lo que lo que hay que, que resaltar es que hubo una especie de... De tridimensión, ¿no? Porque acá hubo una guerra en Tucumán, hubo un éxodo jujeño y la batalla de Salta. En ambas, en Tucumán y en Salta, vence la tropa del norte, o sea, la tropa de Manuel eh, Belgrano, ¿no? Y la tropa de eh, los realistas estaba a cargo del brigadier Juan Pío Tristán. Y la, el ejército del norte, el argentino, estaba en, man, en, man, en, en en el mando de general Manuel Belgrano y de Díaz Vélez. ¿Qué pasa? Cuando gana la tropa eh, argentina, podríamos decir, literalmente, eh, son detenidos estos miembros de las tropas realistas. ¿Y qué pasa? Manuel Belgrano, que era el, el jefe, y Díaz eh, Vélez, que era el subjefe, es nombrado como gobernador de la provincia de Salta y es el primero que flamea la bandera argentina en dónde? en el Cabildo de Salta. bien Esto es un dato muy importante y los trofeos que fueron eh, literalmente apropiados eh, de las tropas realistas son ubicadas en la sala capitular. ¿No? esto es muy importante porque fue una guerra por la independencia argentina que muchos no conocen no al la que, Nahue, gracias por la reseña histórica muy buena, espero que a la gente les haya servido para, para instruirse un poco ¿no? en, en la historia argentina, eh, algo igual que quiero que quiero achacar un poquito al gobierno es que hubo como poca difusión ¿no? de, de este feriado porque era el feriado porque es un feriado extraordinario que solo por este año o sea, solo por una vez se hace de es feriado. Entonces, ¿qué pasa? La gente, o sea, le, me, le pasó a mi abuelo le pasó a varias personas. Salían a la calle y decían, vino mi abuelo de la mañana. Mi abuelo camina, generalmente, a la mañana. Vino y me dice, ¿qué pasó? Está todo cerrado, no hay gente, le dio feriado. Yo no sabía que era feriado. Otras personas dicen, sabían que era feriado, pero decían, ¿por qué? Y decían, ¿por qué es el feriado? Entonces hubo también como eh, poca, diría yo, eh, resonancia mediática no de, de este feriado del del porqué. Sería bueno de que de que la gente salga y diga por qué este feriado, todo esto y y y, y le avise la gente. Cuando yo estaba viendo la, a la tele a, la, a las 12, justo cuando se empezaba el, el día de hoy, eh, se hubo una cadena nacional y ahí se explicó y hubo y, y cantaron el himno. La verdad que me pareció muy bueno, pero el, el tema es, quien no pudo ver esa cadena nacional Eh, ¿Qué sabe de la batalla de Salta? ¿Eso? eso está mal, coincido con vos Y adhiero totalmente Acá lo que falta es una campaña de concientización Porque la verdad es que al pueblo hay que educarlo Y hay que saber por qué hay un feriado nacional Que solamente por este año, porque nadie va a saber lo que es la batalla de Salta eh, Hoy Hoy hablaba con un compañero de trabajo Porque hoy la verdad es que fui a trabajar igual Porque pasa que tengo mucho trabajo en la oficina eh, sí, Irme ahí, el primero de mayo no a estar ahí Fechejando <ríe> el día del de trabajador eh. sí, Y hay una la de expedientes había mucho trabajo Y tuvimos que ir y, y decía no, qué cantidad de ferios y, y nadie sabe lo que es la batalla de Salta Y hoy, hoy hablamos de vieja, ¿no? Que la verdad es que tiene bastantes conocimientos sociohistóricos Y hablamos, ¿no? Y me, y me, y me comentaba, porque aquí un dato Que me gustaría tirar, a me a tirar también a la mesa El tema de que Tuvo un papel principal y fundamental El tema de las mujeres Las mujeres en la batalla de Salta Cumplieron un rol fenomenal, podríamos decir Eran las que las encargadas de limpiar las armas de cargarlas, del de tema de suministrar alimentos, entonces desde esa época que ya viene el tema de, del feminismo y del querer colaborar, y, de, y, y la mujer quiera también el tema de lo que es la independencia, y los sea, la independencia argentina y la conquista lo que era el Alto Perú. Le, le hicieron entre todos, ¿no? Entre todos, eran revolucionarios, no hispanos, y también había gente española pero pasó con cuando los ingleses quisieron invadir, ¿no? Las mismas personas, las mismas mujeres hervían el aceite, los tiraban por la ventana para que se quemen ¿no? los los soldados ingleses y eso es una medida patriótica. Eso sí, las mismas personas, las mismas mujeres, el supuesto sexo inferior eh, salía a ayudar, salía a pelear, o sea, no es que agarraba tampoco el, el rifle y, y salía a matar ingleses, pero desde su punto de vista, desde su lugar, ¿no? Desde Eh, su supuesto entre comillas también no a enojar su supuesto sexo inferior que no no puede no pueden realizar con viste porque te dicen eso sí. o sea, el sexo inferior no puede hacer, no puede hacer nada sin el hombre que, que ahora con Con esta época más moderna se cambió demasiado ya la mujer sale a trabajar ya la misma mujer mantiene hay, hay varias familias que la mujer es la que mantiene la familia y ahora quiero mencionar porque algo que, que me sacó no quiero mencionar no voy a dar nombres no voy a quemar a nadie pero algo que me sacó eh, con nuestro emprendimiento Eh, necesitamos vendedores, entonces hablé con una persona que estaba desocupada, ¿no? Y, y, y le dije al señor, mirá, eh, le mencionábamos, ¿no? Que necesitamos un vendedor, ¿a qué querés? Porque la mujer es la única que trabaja. Y, y le menciono, le digo, che, necesi eh, necesitamos un vendedor, no sé si te prendés, ¿no? Porque la verdad es que te sirve a vos, porque tenés un auto, no trabajás, podrías ganarte un par de pesos. No, la verdad es que el vendedor no no, no no me siento muy fuerte, tiene como 50 años. No, la verdad es que de vendedor no me siento muy fuerte, como que no no es muy fuerte, no... Gracias, paso, me dice, viste, un mantenido total, ya viste, la mujer lo mantiene, el bueno, se sienta a recibir la plata de la mujer y aparte lo que te saca es que después se queja y te dice, yo no consigo trabajo porque ya como estoy muy viejo, eh, como que a mí no me acepta, ¿no? Y no, no te aceptan porque vos no agarrás, eh, no, no agarrás la mano de alguien que te quiera ayudar, ¿entendés? Entonces encima estás en exquisito. Mantenido total, me saqué, me saqué. No, pero tal cual, tenés razón. Y se ve mucho esto en la calle y me gustaría tomar algo que vos dijiste, el tema de las invasiones inglesas, que no teníamos la fecha? 1805, 1806. Perfecto. Y acá es excelente destacar, ¿no? Como como decían hace el tema de la presencia de la mujer y lo que es el avance, lo que es la, la evolución de la mujer en la sociedad y cómo se fue dando el respeto hasta que Vítta en el 48 impone lo que es el voto femenino, ¿no? Quizás acá se pueda de de Estela Lanteri ¿no? María Estela Lanteri, pero sabemos que María Estela Lanteri fue la primera que votó, pero agarró, votó en una urna, que esos votos nunca fueron contabilizados. O sea, ella vino, votó fue... Votó lo sacaron, viste. Claro, como diciendo, ¿querés votar o no bueno, votá? Pero en total, tu voto no sirve. La que lo, lo impuso por, por una ley y lo incorporó fue eh, Evita. Entonces acá tenemos que reconocer, como mencionás, el tema de la evolución de la mujer. Y como hoy la mujer mantiene una familia, la mujer sale a durar. Entonces, el hombre se queda como vamos de casa, como los roles se van invirtiendo, y como la mujer que antes era la dominada, hoy en día el hombre es el dominado. Sí, pero imagínate en, en la época de antes, ¿no? imagínate que se imaginarían las personas de antes que una mujer viviera sola, ¿no? no. Como, como como dice el Cocosilien en la cátedra del macho, son mujeres autosuficientes que parece que se inyectan confianza, ¿no? Porque es verdad, son mujeres que ya dicen, no necesito un hombre, me inyecto confianza sola. Y, y es algo que la verdad que hasta es bueno, porque es decir no, no necesitan de un hombre para, para progresar en la vida, y hay bastantes mujeres exitosas, y lo vimos con el tema de la Presidente, ¿no es? lo vimos con el tema de Néstor, que hasta Néstor hacía chistes, hasta ¿Cuál? Néstor decía, soy el primer damo, decía no y se reía Néstor, porque es verdad, era el primer damo Néstor en ese momento. Adiós <risa> totalmente, Nasa, la verdad que se nos, se nos ha ido el bloque, son las 20.08, Luis, llamo como te invita musical, por favor. the big so Arenza es la artillería de la libertad. Son las 20.15, continuamos con El Mirador, una joven visión sobre política y argentina. Acá nos, nos mandó saludos Camila Villani, que es la chica de Nico, podríamos decir. ¡Apa siempre... la la! Sí, sí, sí, sí, Nico sí. anda de novio, no sabía eso. Nico anda de con... para mí anda, porque siempre que hablan, que pum, que pan, que saludos... ¿Cuándo, ¿Cuándo oficializan, no? Y estaría bueno, así que le, le preguntamos a, a Camila Villani que, no, que nos ¿Cuándo mande. ¿Cuándo ponen la relación en Facebook, claro, podríamos esa, decir, no? Esa sería, ahí están los, los aplausos para esa relación, que la veo linda, porque encima es que un arista... Yo no la conozco, la verdad que... No, yo la conozco por lo Nico, porque la verdad que me puso viva Cristina recién, entonces debe ser generalista. No creo que, que sea opositora <risa> o, o quizás de otro partido. Pero bueno, le mando, le mando un, un saludo a, a Camila Villani. Y, y bueno, arrancamos el último bloque, que es el bloque de deportes. Nasa, ¿qué, qué opinas del fin de semana? ¿Qué pasó con con el fútbol? Eh, la verdad que vi poco, algo que me puso muy feliz, ¿no? Porque la verdad que ayer empecé a ver el partido del Toluca contra Nacional. Eh, en la cancha del Toluca eh, que era por la Copa Libertadores la segunda fecha, rivales del el grupo de Boca. ¿Qué pasó? Ganó el Nacional ¿no? que, que había empatado el primer partido ganó 3-2, agónico porque iba perdiendo 1-0, pues lo empató, después 2-1 y lo dio vuelta 3-2 y, y, y me puse tan feliz porque fue una vuelta tuerca en, en el grupo que la verdad que lo sale a Boca si gana si Boca pierde el partido porque también se queda fuera Y era la mano en la Copa Libertadores. Hoy jugaba Vélez contra jugaba Contra Deportivo. Eh, sí, Deportivo Inki que Inky, esos equipos, ¿viste? Que no sé de dónde salen, boludo. Pe pegaron, ¿viste? Un, un, un buen torneo clausura, ¿viste? Juntaron los puntitos. Imagínate lo que está Arsenal y Newell, se está jugando la Copa Libertadores Caral. y Tigre, o sea, uno. por eso, para la gente, imagínate para los brasileros Eh, jugar con Tigre Bueno, ¿puedes actualizar la información del partido? Sí, 0 a 0 van La verdad que dicen que es un partido bastante amargo Un amargo 0 a 0 <risa> Por lo que comenta acá Olei Que hay una lluvia inmensa En el Liniers se están jugando sí. ¿Qué le pasó a Vélez, no? Se decayó pinchó Vélez Y hasta con Gago decayó Tal cual, no, no, la verdad que No sé qué le pasó ¿Qué le pasó a Vélez ¿Y el rojo? Todo el ro atrás El rojo está jugadísimo eh, Le expulsaron a... Eh, a la avispa, ¿no? Que horrible No entiendo La segunda Man. falta a Gago Fue impresionante la mitad de la cancha Estaba mirando a su propio arco Y lo bajó Roja Hacen un gol De otro partido Ese el... gol de Tula Pero es, O sea, que tu central sí. haga un gol En, en la punta del, del área grande De Zurda la no clave de Pedro, Por arriba del arquero Pedir el palo y viente O sea, es algo milagroso Para mí igual fue un centro oficial eh, Fue un centro que entró viste Que no, no entendió cómo entró Y aparte después Que cerró el, el 9 de Vélez cerró una, una pelota abajo del arco que, que se salvó el rojo. El rojo no, ganó no. este partido, ahora lo va a agarrar Racing, que por más que viene medio medio, para mí se come el tres de Racing. ¿eh? vacuna. Igual mira, te, digo, te digo, dicen que el Dolo tiene muy muy buenas eh, referencias, tiene muy buenos porcentajes en victoria, no perdió ningún partido, 8 partidos jugaron, 8 partidos ganó el rojo con el con el bueno, el rojo no, porque no fue de de Ñuls sí, sí. y, y ganó los otros partidos contra Racing. O Igual. sea, que tiene tiene un buen porcentaje de victorias. Y, igual me parece que tenemos que recordar que Independiente siempre, toda su vida le ganó a, a Racing, como Boca le ganó a River Eso es así <risas> Picante eso, eso tenemos que hacer realistas, pero la verdad que, Nasa, eh, ¿me podrías decir los resultados del fin de semana? ¿Cómo salió Racing Argentino? Sí, cómo no, Racing Argentino salió 2 a 0 con goles de Vieto y peletier y la verdad que un partido lindo eh, El director técnico de Argentinos creo que ya se va a ir en, en las próximas fechas porque ya Jürgen está muy muy mal visto Y se habla de Maradona para Racing para no para argentino ah, se, se habla para argentinos porque eh, había sido de de Racing se decía había sido para y también el, había sido otro club Mandillu. de Mandiyou que lo mandó la B -Pobre. Sí y la verdad que me, me gustó que, ¿Quién que eso Peletier Peletier hizo, hizo el, el segundo, segundo y, Vieto. y Vieto golazo, el de, golazo el, de Vieto. el de Vieto Qué bien que está jugando Racing eh Racing está mejorando pero de un 3 a 0 primer partido contra Rafaela complicado ves campeón, Racing no sé eh, la verdad que Racing es típico equipo que Hace, hace puntos y empieza a hacer puntos en la última recta cuando ya no tiene posibilidades. ¿Y cómo salió San Lorenzo Belgrano? Sigo actualizando, San Lorenzo Belgrano salió 0 a 0, la verdad que una, dos pelotas imperdibles, la primera de Piatti, que gambeteó el arquero a Olave, la pateó al palo, impresionante. Y después, eh, eh, no me acuerdo, jugador de Belgrano que pateó con el arco libre y, y Cheto la, la sacó en, en la línea, que es un defensor nuevo que tiene que tiene San Lorenzo. Igual a mí no me gusta más San Lorenzo, te digo. Lo La verdad sincero... es que el 00 como el de Boca avergonzoso. No, mal. ¿Cuánto le hago Cruz contra Unión? Godoy Cruz salió 2 a 1 contra Unión, iba ganando Unión 1 a 0 arriba y el equipo de Palermo en el último minuto lo dio vuelta y lo ganó dos expulsados. Un grande Palermo. ¿eh? Grande Palermo ahí con el Pato <risa> Bondancieri tal cual. Y Colón San Martín de San Juan. Colón San Martín igualaron 1 a 1 con goles de Luna y de Giglotti. El gol de Luna un golazo al ángulo de Prácticamente tres cuartos de cancha Que creo que es uno de los mejores del año El segundo fue eh, el, el empate fue de Colón Por medio de Gigliotti, Un penal inventado Pobre Colón, eh Vino de perder contra, contra Lanús eh, 4 a 0 perdió, ¿no? 4 a 0, se pegó un pesto de Sí El que, Guille le pegó un pesto Andale, Guille Vélez Independiente eh, Vélez Independiente eh, Perdió Vélez, el equipo de Líneas Perdió 1 a 0 Con, con gol de Tula No de Independiente El último campeón Se agrandó el Tolo Pero yo soy realista de esto Tenía un, un jugador menos eh, independiente, me parece que... De los 20 y pico minutos. Se, se metió un para atrás, pero vos, siendo el último campeón no podés El orgullo. Perder, tal cual cuando un equipo que está descendiendo, me parece que son cosas que son lógicas del fútbol. Tigre Boca. Tigre Boca 0 a 0, amargo. La verdad que declaraciones de Bianchi no me gustaron, festejó el 0 a 0. Por... Amargo 0 a 0. Amargo. Igual nos cerramos un par de goles y cerraron sí. un par de goles también. Sí. ¿Kilmes Olbois? ¿Kilmes Olbois fue victoria de los cerveceros 2 a 1? Eh, la verdad que iban jugando bien, 2 a 0 eh, iban ganando eh, y, y descontó para Ol Boys eh, Ahumada, a modo dos partidos seguidos sus primeros dos goles en primero Que era un saludo para Lucio, ¿no? Un saludo para Lucio que <risa> está festejando, que ganó uno. Piensa que va a salir contable de la verdad que Lucio ¿Debal? La B. En, en junio le hacemos un sorbetito a la B para cuando se vaya Igual no me hubiese gustado tan la facultad para... Ese 3 a 2 que le dimos vuelta, Dios mío, te juro sí. que... Encima yo te mando un mensaje, sí, ¡la puta no. madre! Teníamos bronca que no se iban a pero después la verdad que... Hasta tenía ganas de agregarlo de Nubal Facebook para bardearlo sí. ¿New Lanús? New fue la verdad que un resultado sorprendente Lanús ganó 3 a 0, una paliza impresionante Pero un penal que no le cobraron a, a Newal Que fue un patadón de marchesino impresionante Y, y para mí el penal que le cobran a Lanús fue inventado. La así verdad que... que un excelente partido en el parque de la independencia. Muy la lindo, verdad. muy lindo, la verdad. O sea, la verdad que sigue dando cátedra de fútbol y me encanta, me encanta el Guille, me encantan los, los mellizos. Y la verdad que, que siga así Lanús porque me encanta, con, el, con la mano de Pochi Chávez. Por eso, Guille. dos partidos, siete goles tiene. Y, y Newell's en dos partidos con el Copero, eh, seis goles y este se comió una golea 3 a 0. Pero también vamos a decir que fueron con suplentes. Tal cual. ¿River Estudiantes? River Estudiantes ganó, eh, victoria del millonario 1 a 0 con una volea impresionante de... Trecegue, de Trecegue. Pero... Me encantó, pero después se tiraron atrás y jugaron muy mal. Y me da bronca que todas las gallinas digan que jugaron bien ese partido porque lo jugaron muy mal y terminaron colgados del travesaño. De tuvieron como el rojo, tuvieron todo atrás. <risa> Arsenal-Rafaela. Arsenal-Rafaela 0 a 0 amargo también. La verdad que no patearon al arco, un segundo tiempo un poquito más eh, atractivo, pero en línea general es muy feo el partido. Tal cual, ¿no? Dejó de hacer un amargo 0 a 0. Pero, pero bueno, es eh, ya de costumbre a estos equipos chicos realmente. Nasa, ¿la tabla de posiciones? Eh, obviamente, primero Lanús, la verdad que 6 puntos, con 7 goles a favor, impresionante. Segundo lo sigue River, también con la misma cantidad de puntos, pero no con la misma cantidad de goles. Eh, después viene Godoy Cruz, Boca, Tigre, con 4 unidades. Y después más abajo viene Quilmes, Newell, Rafael, Independiente, eh, con 3 unidades. Excelente, la verdad que excelente la parte deportiva eh, de Nasa. Y, y ahora me gustaría pasar a un tema que quizá puede ser un tema de espectáculos, un tema de Chimentas, pero como Maradona es parte del fútbol argentino, me parece que... No sé si estuviste escuchando, Nasa, que hubo declaraciones bastante chocantes del Diego, diciendo estos putos periodistas. Y, y la verdad que Real y Ventura salieron a, a, a responder. Y Complicados esos dos, ¿eh? Sí, salieron a responder y, y dijeron, dijeron que eran, lo tratando de un drogadicto, de un pedófilo... Y que quiera hacer un mano a mano que los cruzó 4795 veces y que nunca le dijo nada <risa> que a trabajar todos los días y me parece que acá hay una falta de respeto hacia, hacia los periodistas porque mano también falta el respeto pero también básicamente está mal faltarle el respeto a maradona trandolo de drogadicto porque es una enfermedad muy grave es sí. la drogadicción y me parece que no es eh, algo para para cargar o para criticar a una persona me parece que es una bajeza. Y nunca hay que discutir con bajezas. Y, y la verdad que me dio bronca. Me dio bronca. Quizá Maradona estuvo mal en su momento de decirle huevo duro a, a Rial. Pero... tenemos no se puede que... meter con eso. No, no te puede meter con eso. Pero tenemos que saber que Maradona es una persona reaccionaria. Y que a él no le van a tocar a su familia. Ni le van a decir nada en contra. Porque no la... él se la aguanta. Se la aguanta de verdad. Como en el programa de... De, ...de Dalma lo dijo... ...papá se la aguanta... Sí. ...entonces me parece a mí una falta de respeto... ...de decirle o tratarlo como drogadicto... ...que no iba a bajar a su altura... ...entonces es una crítica muy grande... ...que le hago al espectáculo chismoso... ...asqueroso que hay en nuestro país... ...periodismo amarillista ¿no? ...ese ese periodismo... ...repugnante, vomitivo... ...que tenemos acá... ...como por ejemplo... ...Real y Ventura... ...y también el tema del, del programa de... ...de La Canosa que me dio asco lo que hizo Viviana Canosa, que le despidieron a todo su panel y ella se quedó. Es una, la verdad que una falta de respeto a sus compañeros. Quedan excelentes compañeros. La verdad que Viviana Canosa, deja mucho que desear. Pero bueno, estás ahí, sos chimentera. Es de lo que te gusta hacer y por eso lo hiciste. Sí, ahora que mencionaste el tema de Diego Armando Maradona, volvió a ser papá. No, hay que pensar de, de que todavía no vio a su hijo después de haber nacido. Y la verdad que es un todo, que es esto un tema, ¿no? Uno acá puede meter el tema de la moral y puede meter el tema de lo legal. Desde lo moral uno dice, el padre tiene que estar con el hijo, le tiene que dar amor, pero desde lo, de lo legal, el padre le tiene que pasar su mantención mes por mes y, y eso es lo que corresponde. Pero bueno, todo todo todo hijo varón necesita de su padre y eso es verdad y, y no está bueno nacer sin sin tu viejo. Eh, y más a ver cómo es tu viejo, que tu viejo es el número uno del mundo en el fútbol, eh, o que fue, porque ahora, es, ahora es, es Messi, pero me parece que está bueno que, que Marahona sí, se pueda acercar, o que se pueda acercar, que le pueda dar esa contención, ese amor, y está bueno que lo reconozca, ¿no? Porque Marahona tiene tiene varios hijos sin reconocer, eso es una crítica que yo le hago a Diego Armando, pero... Yo soy maradoniano, que que te voy a andar criticando al Diego, que para mí los Diego Armando, Riquelme, eh, para mí son los Maradona, Bianchi, y, y, pero es, es así, entonces son críticas que uno se le puede hacer, por eso te digo, hay que dividir en los espectros, en lo sentimental, que sea lo moral y en lo legal, ese. Y, sí. y también como hay hay que es una diferenciación de Maradona como persona y como futbolista porque son Dos cosas totalmente distintas. Ahora que, que seguimos no en, en el tema de Chimento, el tema de espectáculo que Nahue mencionó, lo que sucedió con el cruce entre Diego Armando Maradona y los periodistas de, de Intruso, Jorge Rial y Luis Ventura. Algo que también ocurrió fue eh, la renuncia, ¿no? La renuncia de Florencia Peña el programa Dale la Tarde que se emitido en Canal 13, que dijo como que ella se veía Eh, como la mira, ¿no? Que, que, que, que todo, todas las miradas negativas hacían hacia ella Cualquier cosa que ella decía eh, era criticado Y creo que de buena manera criticado Porque, ¿qué pasa? <coughs> Yo también la criticaba Porque hacía cosas como, por ejemplo, ese desmayo en punto de vista falso, totalmente falso Que se notaba Lo veías ayúdica, parado, esperando que se desmaye Porque es como que la miraba afuera Y apenas, apenas le dieron la señal Salió corriendo diciendo se desmayó, ¿no? Y no sé por qué tomó ese proyecto Si sabía que ella es la mejor comediante del país mujer Y no sé por qué tomó ese proyecto de conductora Cuando ella no hace una buena dupla con Yudica Ella lo sabía Había una guerra de egos impresionantes ahí Ella hace la, la dupla genial, fabulosa Y ella mismo lo sabe Es con Marley e, e, e, ese, ese humor, ¿no? Como tontón Con Franchella Sí, con Franchella o, Otro humor que ay, justo me tiraste Cuando hacían eh, el programa de Franchella Como se llamaba los Sargentos. No, no sí, sí, pero después tenía un programa solo de Franchila, ponés Franchila se ponés Franchila que hacían los sketch, que ella estaba el de Bucetti, eh. y hacía que se hacía cada cada sketch con Florencia Peña. Pero si es una nena. Sí, pero si es una nena, ¿viste? Te tiraba a comerla. Cada cosa hacía o sea, si Franchila, es una combinación impresionante con, con Florencia Peña. Lo vimos en Los Argentos que me pareció muy raro que la primera temp temporada de Los Sargentos haya fracasado, porque fracasó rotundamente la primera temporada de Los Argentos no sé por qué la alargaron La segunda temporada estuvo muy buena Y ahora lo repiten constantemente Y la gente se sigue riendo fue una fue, Creo que fue uno de los mejores programas cómicos De hace tiempo Pero de hace tiempo Y era diario encima Era, era algo diario y que te matabas de la risa Con un comediante impresionante como eh, Franchella Y, y una, una mujer que le tiraba los mejores pies Que era eh, Florencia Peña Pero sabíamos que el que manejaba con una mirada Con un chiste ahí era era Franchella Obviamente, ¿no? Y, upa, upa, Vélez ver... gana 2 a 0, gol, de, gol del Pocho Insúa, y, y, ¿y de quién más el gol? El gol de... Rescaldán. Rescaldán, que se comió el gol abajo del arco, la verdad sí, es que sí. impresionante, me parece raro. Bien, ¿eh? Bien, bien. Acá Camila Bellani nos comentó sobre el tema de Real, Ventura y Maradona, y dice, bueno, pero Real todo lo que hace está bien, vive bardeando a la ex-mujer, pero es el mejor papá del mundo, en cambio. Paz, algo con Maradona, y es el peor ¿Cómo es la mano? Y ya nos puso BGM Sambucetti <ríe> Igual quiero mencionar algo, no, no le quiero Contra decir, sí, la verdad que me pareció un comentario Muy idóneo, pero algo que, que quiero mencionar Con el tema de la mujer eh, Los dichos de la mujer fueron repugnantes La mujer, eh, como sabemos los, los, la, Las dos hijas que tiene Riel Fueron adoptadas Y, y, y la mujer eh, no las quiere las hijas Prácticamente no quiere ni la tenencia Ni la pidió la tenencia Ellos tenían una productora juntos Cuando se separaron La productora obviamente funcionaba Porque Jorge Real era el, el que el que mandaba ahí Ella El que... número uno los chimentos Sí, la verdad que aunque no nos guste ese número de los chimentos Pero la verdad que es de mi punto de vista repugnante Lo que hizo la mujer Porque prácticamente ni pidió la tenencia de los hijos Y, y bueno Bueno, Nahue, no, ¿se nos está yendo el programa? ¿Algún chivito? ¿Algún chiquito? Sí, mira Eh, acá Luigi nos está comentando que hay un ciclo de cine en la Casa Cultural el día 23 de febrero a partir de las 19.30 ¿no? en la calle 148 y 10. Verásategui, eh, Luigi, ¿por qué no tirás el número exacto así? No así la, la gente, gente no se pierde Claro, porque vos te das una dirección como, no sé, ocupa las cuatro esquinas A ver, nos <risa> ahora el, el número exacto Vení, Luigi, vení acá y te animás a hablar? Luigi, vení, vení, vení. Nos no mueve no los labios, Luigi, de lejos no entiendo nada, Luigi Toma, Luigi, acá te, te pasamos un... Se un peina, micrófono. Luigi, pala. estamos en la radio, Luigi, eh Dale, Lo, No te, te peiné, se peina Tan el bigote lindo, Luigi, eh da todo, pero bueno. Se está dejando el bigote loco. Ah, en bueno. bigote para vos, no. Bueno. Para mí, o sé sea que es para mí, eh. No me muevo. Apa, no estás lindo, che. Es Ambuscetti y Luigi. Apa. <risa> Coméntalo Luigi. Bueno, muchachos, el... este sábado ya empieza el ciclo de cine debate acá en la Casa Cultural, nos la radio con todo y empezamos con un... una película llamada Infancia clandestina. Excelente, excelente película. película, la verdad que impresionante. Bueno, y bueno, y es Y para compartir con todos, viste, unos mates, una comida, ¿La un bufete, no, no un hacer... proyector. Man. Ah, va a haber un proyector, sí, sí, pregunto, sí. porque la verdad que la no la encontré. Pregunta, ¿qué hay para comer? Eh. ¡Apa! No, los no, vive. Todo, Cada uno trae lo suyo, ¿no? <risa> <risa> los hombres traen la bebida, la mujer y la comida. <risa> una polenta, pido con... ¡Apa! <risa> <risa> <risa> Bien nacional y popular, ¿no? <risa> Como debe ser. Nada, va a haber un bufete preparado, un a haber ves, pescado para todo. todos? Acá te mando un saludo Camila Villani, Luigi Genio Ah, bueno Luigi, oye. Luigi <risa> estás con tú tíos, eh perá, perá. Estás apoyando por dos lados Pero Camila, cami Por favor, pon en Nico Decidite Nico, Nico. Camila, elegí Claro O, Lu, o Luigi o, o Nico son los, son los dos K, pero no, bueno No podemos jugar a dos puntas No Camila, decidí ahora y, y decinos con quién te quedás O no O no Puede ser, eh O no Vos, vos Luigi, sos de no ¿Eh? ¿Sos de no? ¿Te va la onda no. swinger, Luigi? No. ¿Sí o no? ¿Cómo? Un poquito, un poquito. Ah, te gusta la onda swing grabos, ¿eh? No, no, no. ¿Cómo que no? No, no. Duda, duda. Bueno, Luigi, tira el lugar, el número. Por Exacto. No, es, en la calle 10, entre 148 y 147, número de casa 4796. <risa> número Perfecto. de casa, tira, Luigi. Bueno, número oye, número de bueno, centro digo, cultural. Entonces, número, Luigi. Tira. La casa, la casa cultural. 4, 7, 9, Come, comentá, ¿Dónde es en el primer piso? ¿En el ah, eh, primer piso? ¿Dónde es? No, en el primer piso Nos comentó Cam nos pone Ah, no es verdad Yo soy de Nico ah, Perfecto, pa, Luigi pa. Seguí soltero Perdona, sí, pero está. bueno Ha legalizado con Nico, parece eh, Un saludo para Elsa Que está acá Que, no, que, que... no quiso venir a, a hablar un ratito A ver, Elsa, ¿te animás a venir a hablar un ratito? Un saludo, por lo menos Dale, sí, vení Elsa Vení, esa, vení, vení, vení, vení, vení Elsa Saluda viene Acá viene Elsa Que la, la novia de NASA Se sí, hizo aguante ¿Está Elsa? ¿Cómo nos haces? ¿Todo bien? Hablando. Todo bien. Ah, ¿Te gustó el programa? Eh, sí, muy bueno Gracias, gracias Las, galletitas, las galletitas muy ricas, ¿no? <risas> Excelentes Y también la levité La levitero <risas> ¿Te gustaría tirar el chivito de los eh, plot vinilos? De, de plot vinilos, tira nuestro chivo eh, Estamos haciendo plotteados de vidrieras para todos los comerciantes que les interese Y decoración de hogares para habitaciones, para aparte de las habitaciones de la casa ¿Y ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? Eh, por nuestro Facebook que es eh, Plot Vidrieras O Plot Hogar ¿Algún celular? ¿Algo para que la gente también Te pueda mandar un mensaje? ¿Algo? ¿O no hay? Sí, sí, tenemos el 15 34 84 30 43 Más despacito, ¿no? que la gente no pueda anotar Volvemos a decir 15 34 84 30 43, a ver si nos quieren Contratar, ¿no? La verdad que estamos currando Cuatro manos por todas partes, ¿eh? <risa> <risa> ya no sabemos Con qué curra muchachos, hay que inventarnos algo Eran. Y bueno, la verdad que se nos fue el programa Así que Nada que excelente programa, aunque no nos dejó manda Nico que no mandó un mensaje, que no podía, se joga la pelota típico. Sí, Nico no tenía que mandar mensaje cuando arranca programa bueno, cuando termina. Claro. <risa> falsa carta. Sí, mala, otra vez el favoreche no de, de azúcar, llovió un poquito, desaparece. Y sí NASA, pero saludos. igual lo queremos, ¿no? Lo queremos a Nico, es un hippie lindo, ¿viste? <risa> es un jepón que, claro. que, se, que se hace querer, ¿no? Claro, con su guitarrita, con su barbilla <risa> Con sus remeras de, <risa> con de su... Patricio Rey y su cresta media corta claro, una cresta en un solo lado, pero bueno, ahí está con su onda bueno, lo, bancamos, lo bancamos, lo bancamos Pobre Cami si no se enoja, ¿no? Si le decimos algo No, no, no, pará que... Uy, oh, se... Comentó, comentó pone... Pero si Luigi no es ceroso, todo bien ¡Apa! <risa> Luigi, parece que estás ganando, ¿eh, Luigi? Agradezco a Feo, che. Ya Bueno, la verdad que le agradezco a mi novia que me hizo el aguante, le agradezco a mis viejos, ¿no? A todos los que nos escuchan, a Camy que hizo este diálogo, ¿no? Via Feo muy lindo y nos está poniendo algo, a ver qué nos pone. Se quedó conmigo por eso, ¡pa la están ¡Opá, juntos! Apa. Apa. Pangi, tranki, pangi. Porsche la verdad que Nahue, saludos. Saludo bueno, un saludo para para mi novia, que está en San Clemente, para la familia de mi novia, para mi familia. Para Elsa, que nos hizo el guanta hoy, para Luigi, para vos, Nasa, y para, bueno, para Gastón, para Nico, y para todos nuestros oyentes, Camila, eh, Nahuel, Tacarelo, y Federico... Federico Campos también, dos. Y, y bueno, y, y que se acerquen, ¿no? Al, al ciclo de cines, ¿no? Eh, el, el 23 de febrero, en las 148 y 10, primer, eh, primer piso. Sí. Las 10 y 19, disculpa, Luigi que tiene mal el chivo. Y bueno. Y obviamente bien. gratuito, hay que mencionar esto que es gratuito. Es gratuito. Eh, okay, ahora pa. que <risa> ah, sí, sí, es gratuito la Es un foil, <risa> cinema, pero, bueno, no, no, pero pro, pro, bueno. Proyector, ¿viste? 50 pulgadas, ahí, Nada, está, está buena la película, me encanta infancia clandestina y que se puede ver, se va de una especie de debate, luego. Sí, se Luis. Bueno, la verdad que nos estamos despidiendo y nos, nos encontraremos el día viernes de 18.30 a 20.30, que nos va a estar acompañando Matías Profeta, que nos va a comentar el tema de los subtes y de la burgeno, y si no conoció las brujas, que sí. pasó un, un, una especie de tramoya que se empezaron a, a vender, Eh, partes de... Por Mercado Libre, el, ¿no? Por Mercado Libre de las brujas. Él salió en, en, en A24, salió en, en América, salió en TNF y eh, por TN, hasta fue entrevistado por Feynman. Así que, bueno, un abrazo grande para Matías Profeta, que ya estuvo en el programa. Un saludo para el profesor Colombo, que la verdad que, la se verdad que, que es un genio, nos sea, hace se el aguante. Siempre. Y bueno, la verdad, nos encontramos el día viernes de 18.30 a 20.30. Adiós. Saludos. lado, cielo de un solo color, que me sigue enamorando, hay algo que sigue yo, no renueva la ilusión. Y el último suspiro el momento ya llegó con los dientes apretados Radio con todo.